Buenas noches, eh, bienvenidos, estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada con La Rosa de los Vientos, eh, con Tertulia, con muchas otras cosas. Con los saludos de todo el equipo, Mariano Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola de la codirección y Martín Espósito en la redacción. En nombre de todos ellos, eh, saludos eh, de Bruno Cardiñosa. Os presentamos eh, para esta madrugada los siguientes contenidos. Por ejemplo, los vamos a contar cuál es la historia real, porque hay una historia real de El exorcista Manuel Carbayal muy buenas. Hola, buenas, noches. Y además es muy oportuno hacerlo ahora porque hace unos días se celebró en la Universidad de San Luis una reunión de sacerdotes católicos para debatir el problema de los exorcismos, que es un tema que, que está preocupando y ocupando mucho a la Iglesia Católica últimamente. Y lo interesante es que en, en esa reunión uno de los temas estrella fue la historia de Robbie, la verdadera historia del joven, un muchacho de 13 años, que inspiró la película protagonizada en 1973 por Linda Blair. Y lo más interesante además es que varios de los sacerdotes que participaron en esta reunión habían tenido una vinculación directa o indirecta con el caso también os vamos a hablar ante algo que han desarrollado algunos científicos una fórmula una fórmula que teóricamente buenas noches, don José Sergio Toro que teóricamente demostraría que Dios existe Pero muy teóricamente, porque eso es lo que han estado diciendo las agencias en esta semana. El titular podría ser algo así como investigadores prueban la existencia de Dios con un programa de ordenador. Un programa de ordenador, además, de un, no, estamos hablando de un portátil de, de Apple y en principio Hombre, evidentemente, <risa> si demuestra la existencia de Dios no va a ser un PC, tiene que ser un Apple Claro, claro, la aquí la marca es muy importante, pues sabemos quién nos patrocina, la divinidad Y, y bueno, pues eh, en principio son unos investigadores de la Universidad Libre de Berlín en Alemania Y otro de la Universidad Técnica de Viena en Austria Los que han utilizado un famoso teorema de, dedicado a Dios, eh, hecho por el filósofo y matemático Kurt Gödel Eh, que precisamente trataba de demostrar desde los años 70 la posible existencia de un ser superior. La cuestión es, como digo, si realmente lo han confirmado o no. Estamos simplemente hablando de un ejercicio intelectual. También os vamos a hablar del descubrimiento de nuevas, más ciudades perdidas. A Lorenzo Fernández al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues pues efectivamente tenemos que decir que la última en descubrirse está en la cordillera de Amambay, que está al noreste de, de Paraguay, al oeste de Brasil. En una de esas regiones que yo creo que más mitos y más leyendas han despertado, ¿no? la región del Mato Grosso dice la tradición que el que entra allí no sale, pero de momento nadie ha entrado, simplemente se ha sobrevolado y se ha descubierto que hay algo lo suficientemente interesante como para que hablemos de ello. Y a propósito de restos arqueológicos, algunos que demuestran una población extendidísima en el tiempo a lo largo de diferentes milenios, Silvia Casasola, en los alpes franceses. Exactamente, lo que dicen estos arqueólogos que demuestran que había asentamientos de humanos hace 8.000 años atrás, es que es muy raro, porque claro, no es normal que a 2.000 metros o más de altitud puedan convivir estas personas, y vamos luego a desarrollar cómo lo hicieron. <música> Y desde ya mismo seguimos a través de Twitter, almohadillasrosavientos, esa es nuestra etiqueta, nuestro hashtag, almohadillasrosavientos, eh, también a través de correo electrónico en rosa.vientos, arroba onda cero punto es. Esta madrugada también tendremos el en buscador hablamos sobre, se va a celebrar dentro de muy pocos días en la Feria de Madrid, una reunión internacional relacionada con el mundo. del videojuego y en la sección Un Mundo Feliz hablaremos del mito de la caverna de Platón de cómo la realidad no es tal y como la percibimos y de cómo el libro Espejismo de la autora Hugh Howey que va a estar con nosotros presenta un poco una visión futurista de esa alegoría y de ese mito será en la sección Un Mundo Feliz Las 12 y 11 comenzamos la zona cero bueno pues con todos nuestros contertulios ahí comenzamos ya esta mesa una mesa en la cual el primero de los temas que vamos a abordar es casi un mito porque lo es en cierto modo una película El exorcista, ¿quién no ha visto El exorcista? Bueno, pues hay una historia detrás real, de ¿verdad Manuel? ¿Quién no ha visto El exorcista la primera? Uh -huh. Porque uh -huh. luego hubo toda una secuela que bueno, pues, que no quizá no no igualaba el pavor y el espanto que producía la, la primera película que seguro que todos hemos visto incluso más de una vez. Y que hay gente que no se atreve todavía a verla, ¿eh? porque sabe que, que, vamos, que, que es terrorífica. Entonces ven las primeras escenas y directamente ya dicen, no, no, no, para Yo otro recuerdo, momento. Yo recuerdo que la primera vez que la vi fue en el cine, con, con un grupo de amigos que empezábamos en aquellos tiempos a meternos en estos temas intrépidos, cazafantasmas y busca espíritus. Y recuerdo cuando se encendieron las luces al final de la proyección Estábamos todos apiñados y agarrados unos a otros absolutamente aterrorizados Por lo que había dicho la cochina de su hija, ¿no? Más o menos Que es que, pues, una de las frases famosas de, de la película. ¿Quién no ha hablado de esa frase es que no piensa en, en esa frase cuando se menciona la película Evidentemente venderse de otro tiempo, en su momento fue un auténtico fenómeno. Nos pueden escribir ¿eh? con. entonces su recuerdo sobre esa película que es un mito de las películas de terror es quizá yo no sé si la más importante, pero una de las más importantes Sin duda. De, de la historia de cine. pero es que detrás sí que había una historia y está basado en una novela, pero a su vez esa novela está basada en una historia relativamente real si la comparamos con la de la película eh, si sí, porque eh, William Peter Blatty fue el autor de la novela que inspiró el guion de la película eh, había escuchado la historia real de un joven el cambio el sexo del protagonista que eh, se había a pesar de que la película está ambientada en Washington la historia real el caso de, de este niño que tenía 13 años en aquel momento Robbie se había producido Precisamente en San Luis, de ahí que ahora esta reunión celebrada en la Universidad de San Luis en que varios teólogos y exorcistas y sacerdotes católicos se reunían para hablar de, del problema de los exorcismos, pues se centrase en el caso real porque fue en esa ciudad donde se produjo eh, hace ya unos cuantos años. Este tipo de reuniones son bastante más habituales de lo, que, de, lo que puede, de lo que podemos pensar, de hecho recordemos que hace unas semanas comentábamos la, la noticia que había casi escandalizado los medios de comunicación españoles cuando el arzobispado de Madrid anunciaba que iba a nombrar varios nuevos exorcistas para atender la demanda de, entre comillas, de poseídos que llegaban a las parroquias del arzobispado de Madrid Y que buscaban ayuda de, de un especialista. Esto fue exactamente lo que ocurrió en San Luis en 1949, cuando los padres de un joven de 13 años, según recordaban en esta reunión en la universidad, esta semana, después de acudir a varios médicos y después de haber sometido a Robbie a una serie de, de tratamientos que no, no parecían dar resultado pues los padres acuden a un sacerdote, al reverendo William Bowder, para pedirle que les ayudase con lo que estaba ocurriendo con su hijo. El sacerdote que en principio aparentemente se mostraba escéptico cuando ve que el muchacho que en teoría había comenzado a presentar los síntomas de posesión diabólica que en el contexto católico son bastante más estrictos que en el ámbito protestante, al igual que las condiciones para autorizar el exorcismo, y se encuentra con que el muchacho hablaba con una voz cultural muy extraña cuando se producía el trance de posesión, eh, hablaba en una lengua que parecían dialectos de alguna lengua antigua, eh, presentaba una fuerza inexplicable que le había llevado a destrozar prácticamente las paredes de su casa, Y sobre todo, y este era el detalle más importante, manifestaba una repulsión hacia cualquier tipo de objeto religioso, o hacia el agua bendita, o hacia las estampas de la Virgen, bueno, pues después de una serie de pruebas, entre comillas, a las que le somete el padre Bauder, se autoriza, él pide permiso al arzobispado, que es como el protocolo habitual, digamos, que antes, que antes se, se, se mantenía en la Iglesia Católica, ahora ya se ha abierto un poco la mano y ya existen, Eh, sacerdotes que tienen la capacidad para realizar exorcismos de motu propio sin tener que, que pedir un permiso expreso a la Robispao eh, pues autoriza el exorcismo y comienzan a realizarse rituales de exorcismo durante más de seis semanas de hecho, eh, según las notas según el informe que dejó el padre Borden que falleció en 1983 eh, no consiguió un éxito en el caso de Roby ...hasta la sesión número 30 de exorcismo, imagínate. ¿eh? Aquí, por ejemplo, una, un, un exorcista que se hizo muy popular hace unos años en España... ...era el padre Fortea, que, que tenía el permiso para realizar los exorcismos en Alcalá de Henares... ...aunque hizo rituales en otros lados... Él, eh, cuando él afrontaba un caso de posesión y se iniciaba el exorcismo normalmente no se solucionaba el caso en una sola sesión sino que había casos que requerían muchas sesiones y a veces durante años, años de sesiones de, de, de exorcismo con el mismo paciente hasta conseguir un resultado en el caso de Roby aparentemente fue en la, en la sesión número 30 cuando consiguió que el joven pronunciase las palabras Christus Domini Y a partir de ese momento el muchacho aparentemente, entre comillas, volvió a recuperar su estado normal permanente sin recordar nunca por lo que había pasado. Que este es otro detalle muy interesante. De hecho, a fecha de hoy, la identidad de Robbie, la identidad real del joven que inspiró eh, el personaje de Linda Blair en El exorcista, nunca ha sido conocido, nunca ha trascendido. Por lo tanto, no sabemos eh, quién es, eh, cómo se llama, dónde vive, si siquiera... Eh, vive todavía pero sabemos que existir o existe, existe en la actualidad o existió exactamente, de, no lo sabemos nosotros caso, ¿no? y ni siquiera lo sabían los teólogos uh -huh. y los exorcistas reunidos esta semana en la Universidad de San Luis por lo que después de revisar las notas del caso y, y el informe de Borden llegaban a la conclusión de que empíricamente, objetivamente no, no, no existen elementos de juicio para decretar si el niño y de 13 años que en 1949 protagonizó ese exorcismo realmente estaba poseído por el diablo o sufría algún tipo de enfermedad mental eh, pues que no fue bien diagnosticado en su día o si quizá había sufrido algún tipo de abuso que, que él había trastornado o incluso consideraban una cuarta posibilidad que es la de que se lo hubiese inventado todo Claro, eso deja en bastante mal lugar el informe y la pericia de, del sacerdote que llevó a caso el Firmo, pero lo, lo, lo realmente interesante de esta reunión es que algunos de los sacerdotes que participaban en la misma habían tenido una relación eh, directa o indirecta con el caso. Por ejemplo, uno de los sacerdotes, Thomas Allen, Eh, había sido uno de los discípulos de Börder y tuvo la posibilidad de hablar en privado, nunca en público, del caso con él y recoger eh, mucha información que le llevaba la, a la convicción compartida por Border de que el caso era absolutamente real, de que se trataba de, de una historia no con el nivel de espectacularidad que se... Que, que, que William Peter Blaney narró en la novela y que luego se llevó a las pantallas, no, no, no, esas levitaciones, mm -hmm. esos giros de cabeza, pero sí una serie de fenómenos que, por lo menos desde el conocimiento de los sacerdotes, escapaban totalmente a, a su control. Y, y eso es lo más interesante de esta historia, que de forma indirecta se, se fuesen recogiendo testimonios, incluso otro de los sacerdotes que había sido eh, primo o que, que era familiar lejano de la familia que a la que pertenecía Robbie y que ratificaba que la historia tenía un origen real Manuel está, Lorenzo, perdón, está moviendo el teléfono como si estuviera poseído, eso significa que está deseando hablar y decirnos algo Sí, hombre, la verdad es que lo que, lo que estaba pensando, escuchando a Manuel es que da la sensación cuando hablas de de exorcismos de esa lucha contra el diablo, que parece ser que cada día pues mantiene la, la iglesia o alguno de sus miembros porque ellos están convencidos de que esa lucha es, es real parece una cosa antigua no parece algo como anclado en la Edad media o, o bueno pues ya impropio no de un tecnológico siglo 21 y sin embargo pues como decía manuel no es que hace muy poquito tiempo Rocco Varela nombró a ocho nuevos exorcistas, por lo que acaba de comentar Manuel. Es decir, es que la demanda ha crecido en los últimos años. Pero es que, cuidado, recordar que este tema está tan de actualidad como que hace muy poquito tiempo yo creo que no hubo un noticiario en todo el mundo que no abriese con esas imágenes del Papa Francisco en plena Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelos colocando sus manos, imponiendo sus manos eh, sobre la cabeza de un supuesto poseído para para bueno, pues para quitarle ese espíritu maligno que supuestamente tomaba su alma, pero es que recordad, y yo creo que fuiste tú, Manuel, el que lo, lo comentó, que no hace tampoco mucho tiempo los eh, obispos de, de Polonia sacaron una revista llamada Exorcista, es decir, y dedicada exclusivamente, yo creo que es la única publicación que hay hoy en día en el mundo dedicada exclusivamente a los exorcismos, a los casos que se han producido, a la lucha, al combate contra el demonio, e incluso la cosa va tan más allá que ...también hace muy poquito tiempo... ...y también lo comentaste tú Manuel... ...pues el Vaticano abrió una línea de teléfono... ...exclusivamente para que... ...tú puedas llamar y decir... ...oye, que o estoy poseído... ...o es que conozco a alguien que está poseído... ...¿qué hago?... ...es decir... Es algo tan sumamente real que nosotros, por ejemplo, os, os pongo un ejemplo porque me llamó poderosamente la atención eh, cuando estábamos eh, hace ya unos meses rodando la, la, la serie de televisión hablando con un sacerdote bastante importante en, en Madrid, es una de las personas que custodia una de las reliquias más importantes que hay en la Comunidad de Madrid, pues precisamente derivó la conversación hacia todo esto que he comentado, ¿no? hacia la línea del Vaticano referente a los exorcismos, hacia lo del Papa Francisco, en fin. Y él nos comentó, es que no os podéis hacer una idea lo que es el día a día y lo que es la lucha real contra el demonio. Si lo hubierais... Nos, nos puso el ejemplo, dijo, es que ni George Lucas cogería unos efectos especiales mejores que lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Por lo tanto, es algo que da la sensación de que, bueno, pues eso, no que permanece ahí sumido en, en, en unas temáticas que no se pueden comentar o en un pasado pues casi casi de, de, de gente inculta, pero no, no, es que está ahí. Ese combate para esta gente es absolutamente real. En el expediente del niño, que en la reunión que ha habido de estos sacerdotes, ¿no había también una ampliación de información que había un detonante, que a lo mejor el crío, no sé si había hecho también algún ritual con la guija sí, o algo así? Sí, en la película además aparece reflejado en un momento determinado Que, que, bueno, que la niña protagonista, vamos, el, el papel que interpreta Linda Blair, eh, había estado haciendo la ouija y que por empezar a todo. Pero es que en la historia real, efectivamente, los primeros síntomas de la posesión aparecen poco después, eh, esta es el, la interpretación que hacen los padres, de que con la intención de contactar con una tía que había fallecido, Eh, Robby, el pequeño Robbie, pues había empezado a jugar a la Ouija además al diseño de la planchette que no es como el del vaso que está pensado para varios participantes entonces hombre, si estás rodeado de amigos pues parece que parece que estás más protegido que a veces no es así pero cuando se trata ya de las sesiones individuales que estás tú solo encerrado en tu habitación en tu cuarto con una vela a oscuras dejando volar tu imaginación parece que ahí puede haber eh, más peligro ¿no? y este fue el caso de De Robbie Lo que ocurre es que probablemente eh, la mayoría de los compañeros de colegio de Roby, vecinos, pues habían jugado la Ouija alguna vez, como tantos hemos hecho en nuestra infancia y no nos ha ocurrido nada parecido, pero sí es cierto que se ha interpretado todavía hoy en las publicaciones católicas Te una, yo la sigo mucho y te encuentras unas cosas, unas noticias y unos testimonios tremendos en que se relaciona la posesión diabólica pues con haber jugado a la Ouija o con haber escuchado música heavy o con haber visto alguna película pornográfica. ¿A dónde nos lleva esto? A que la preocupación y la ocupación en la Iglesia Católica hacia el diablo no es algo eh, extraño si se tiene en cuenta que a ojos De, del creyente católico el, el diablo está más presente en la sociedad que nunca hay una serie de problemas sociales que desde su punto de vista ellos interpretan como algo que no había ocurrido antes y que además suele crear polémicas sociales a veces muy agrias por ejemplo todas las, las campañas del foro de la familia y demás contra el aborto por ejemplo ahora eh, el aborto no existía antes en, en los siglos pasados no era una cosa que existiese como ahora no tan, tan socializada y, y esto desde el punto de vista católico es un problema serio por no hablar de las guerras de la crisis y demás pero hay otro factor que es determinante y es que En la inmigración, las oleadas de inmigración que llegan a Europa y a países como España desde América Latina en que esas familias de inmigrantes se traen una forma de entender la religiosidad quizás más maravillosista o más fenomenológica de lo que estamos acostumbrados en Europa por eso el protestantismo y ciertos grupos evangélicos tienen tanto éxito en América Latina ahora porque son mucho más... Eh, receptores a todo lo que tiene que ver con los supuestos milagros y demás, pues claro, estas personas llegan aquí, interpretan que un hijo, un sobrino, que alguien de la familia es víctima de una posesión, y de la misma forma que en sus países de origen acudirían a un pastor evangélico, que vamos, sin ningún problema, les hace un exorcismo por un módico precio, pues aquí acuden a la iglesia católica. Y eso hace que la figura del diablo esté tan presente y que haya tanta demanda de auxilio en las parroquias. Y eso lo tienen que atender los sacerdotes. ¿claro? Con almohadillas rosavientos en Twitter... Nos dice Arcos, las posesiones demoníacas serían creíbles si el demonio posea a un budista o un hinduista. O pero pero Ángel, es que Miguel Ángel le dice con Almodía Rosabía, entonces, ¿quién sabrá más de estos temas? Serán los jesuitas, vosotros que conocéis mucho tanto, Juan Juan Manuel. El mundo de la religión, evidentemente, y es así, ¿no? En el mundo de los jesuitas hay más... Eh, pasión por el estudio de, de estas temáticas yo no sé si más exorcistas o, o no y que también se producen posesiones eh, fuera del ámbito religioso católico cristiano ¿no? sí, sí. y, y precristiano porque también en el mundo pagano había posesiones de daimones que es donde viene el término luego de, del demonio yo lo que estoy muy de acuerdo sobre todo con lo que señalaba Manuel en, en el último aspecto que a mí me parece que realmente el, la cuestión de que se estén ahora mismo nombrando tantos exorcistas dentro de la iglesia católica es hasta cierto punto una manera de hacer proselitismo para calcular captar a todos esos fieles eh, evangélicos que efectivamente con, eh, interpretan su relación con lo religioso de una manera mucho más próxima que lo que suelen ser ahora mismo los católicos sobre todo si han seguido un poco lo, el concilio vaticano segundo que marca una distancia bastante entre lo que es lo sagrado y lo sobrenatural ¿no? y yo creo que ahí ahora mismo también se encuentra la iglesia católica en, una, en un dilema muy importante porque mientras que hay una parte de la sociedad que quiere huir de todo este tipo de cuestiones ¿no? de estas de este eh, de este aspecto tan sobrenatural tan remarcado y que requiere Recuerda mucho a lo supersticioso y pretende ir por una, vamos a decir, hacia una especie de fe más racional, no eh, incluso más hasta cierto punto secular. Claro, se encuentra, por otro lado, que quien más está cautivado y más está actuando con más vehemencia dentro de los religiosos son los evangélicos, que si vais a cualquier eh, ceremonia o liturgia evangélica, no nos encontramos con que efectivamente hay una presencia muy marcada de Jesús como como ente, como agente sobrenatural, benefactor, pero también del demonio, como agente que está todo el rato pues provocando crisis económica, provocando enfermedades y esa disputa es muy, muy real y efectivamente claro la iglesia en cierta medida está tratando de encauzar hacia sus propias eh, vamos a decir así hacia sus propias clientelas a todo este mundo evangélico entonces es delicado decías un poco el papel de los jesuitas yo creo que los jesuitas entienden también intentan apartar un poco la, la figura de por lo general claro no se puede hablar ¿no? en, en particular no pero bueno vamos a decir así que que en, que tratan de apartar un poco la figura de, del, del demonio de lo que es lo más cotidiano y entienden que bueno están huyendo un poco de una idea del infierno del, o del demonio eh, como un ente en llamas que está continuamente como una espada de damocles en, en el hombre no pretenden ir por otra por otra vía entonces es por eso digo que yo creo que aquí tienen ese problema por ejemplo el, el El Papa Emérito Ratzinger eh, dijo hace un par de años que él precisamente frente a lo que veía que era una especie de, de dominio, predominio hegemónico de la razón él decía que no, que era todo lo contrario que él lo que estaba observando era el crecimiento de lo sobrenatural y se refería precisamente a esto a este triunfo de, del mundo evangélico del mundo dentro del evangélico, el pentecostal que es un poco el, más, el ala un poco más radical y, y efectivamente está, está ahí creciendo bastante ¿no? y Muy, muy rápidamente y los jesuitas saben mucho de esto porque los jesuitas como todas las órdenes de misión como todos los misioneros han visto posesiones diabólicas en la India, en África es de verdad espectacular escuchar los testimonios de algunos misioneros que han realizado exorcismos precisamente a gente de otras tradiciones religiosas, y es que el fenómeno de la posesión, o sea, ahora en, en la época de la globalización, de las redes sociales ahora podemos acceder a documentos, a vídeos a grabaciones de exorcismos en las iglesias ortodoxas, orientales espectaculares, a exorcismos en iglesias en, en, en mezquitas, en las iglesias ...espectaculares... ...a exorcismos en la tradición judía... ...espectaculares... ...pero porque la creencia en lo sobrenatural... ...y en que existen entidades que pueden poseer a los humanos... ...está en todos lados... ...o sea que tampoco eso es una garantía... ...como decía el oyente, de que eso sea real... ...porque todos los seres humanos tenemos las mismas creencias... ...en el fondo y las mismas supersticiones... ...a las dos y treinta minutos... Eh, ...que es la hora que... Uh, ...ahora mismo es... Eh, ...con los Rosavientos también lo seguimos en eh, Twitter... ...y os formulamos una pregunta... ¿Qué opináis sobre esta noticia que ahora mismo José Sánchez ahora nos va a comentar y que también en cierto modo tiene que ver con eso que estamos diciendo? ¿Existe Dios? Y es que lo pregunto porque un equipo de científicos ha presentado una fórmula que intenta explicar la existencia de Dios o justificarla o, ¿o qué. Cuéntanos. Pues, bueno, la noticia al principio, tal como ellos la, la plantean, simplemente lo que estaban haciendo era crear un, un software, un programa de ordenador, para aplicarlo en lo que sería dentro del campo de la lógica formal. Estaríamos hablando, por lo tanto, de algo más bien filosófico y matemático. Ellos habían utilizado un, un Macintosh, como decíamos, o un MacBooks, la versión más, más portátil de, de Apple, para demostrar la asistencia de Dios. Alguno dirá que si hubieran utilizado Microsoft, lo mismo lo que demostraron la asistencia del demonio o algo progresivo. Sí, sí, es que ya estaba en la manzana de Eva. Claro, claro. Fíjate que Chipi, no, a, este no, no a este propósito, dice que también entiende lo que pasó el jueves pasado por la noche cuando acababan las, las votaciones en el hemiciclo, es que estaban poseídos y no. se habían corriendo Puede ser, puede ser. Madre mía, lo, lo que ha dado de sí, ¿eh? Ese... Ese oh. comienzo de puente para la clase política española. Había ofertas, había ofertas. Que sí, no se sabía de qué huían o hacia dónde iban, ¿no? Sí, Queda sí, sí. Ahí. El problema es que lo que no se sabe es lo que votaron antes. <risa> Seguramente no lo sepan ni ellos hay muchas uh -huh. ocasiones. No, no, sí lo saben, sí lo saben, pero han conseguido que con esta historia se hable poquito. Tenía mucho que ver con las ¿eh? Lo que votaban antes. Y de eso sí que nos ha hablado. Fíjate, está todo inventado ya. ¿eh? Uh -huh. Claro, claro. Nada es casualidad. Claro. Bueno, pues entonces lo que estábamos comentando, ¿no? Si se puede demostrar la asistencia de Dios, ahí es nada con, con el ordenador. Además es curioso porque la semana pasada hablábamos de si realmente la figura de Jesucristo era inventada. Y ahora estamos hablando de si se puede demostrar con con un eh, simplemente un programa informático. Bueno, todo esto viene a partir de un teorema, de un teorema de uno de los grandes eh, pensadores, una de las grandes mentes, yo creo que del siglo XX, pero también al mismo tiempo de, grandes, de los grandes genios, también de las grandes mentes un poco desquiciadas, porque es un personaje peculiar este Gödel, este judío que era también austríaco, que estuvo, perteneció al círculo de Viena y por lo tanto estuvo dentro del grupo del positivismo lógico, que había sido además fue amigo íntimo de Einstein hasta el punto de que Einstein cuando eh, Gödel se tuvo que exiliar a los Estados Unidos, y estuvo en una cátedra en la Universidad de Princeton, pues cuenta Einstein que en aquellos momentos en los que no se encontraba demasiado inspirado o estaba un poco bloqueado, se dedicaba a pasear o regresar a su hogar eh, con, con Gödel, ¿no? porque realmente le inspiraba, no tenía esos golpes de genialidad que le hacían a Einstein ir más allá de, de lo lejos de, de su propia mente, teniendo en cuenta además la, la mente portentosa que tenía el propio Einstein. Bueno, pues este Gedel era tan peculiar y como digo acabó un poco desquiciado, bastante paranoico, porque se cuenta que, que murió de hambre porque tenía miedo a que le envenenaran. Entonces es un poco una situación también de círculo vicioso. Como círculo vicioso fue su propio teorema, uno de los teoremas que, que él creó, que es el, el teorema de la incompletitud. Es un teorema del que parte a través de una paradoja muy conocida, que es la paradoja del mentiroso. ¿no? La famosa paradoja de cuando nosotros decimos esta afirmación es falsa o yo soy un mentiroso y todo lo que estoy diciendo es mentira, realmente hasta qué punto entonces esa afirmación Es verdadera, por eso que si digo que todo es falso, la propia afirmación debería ser farsa. ¿no? Entonces eso nos mete en un bucle, y él lo que hizo a través de ese teorema de la incompletitud fue aplicar esta paradoja al mundo matemático. Cuando aplicó la, parado la paradoja al mundo matemático, descubrió que entonces para agarrar a sombra, además de todos aquellos que entendían que realmente la matemática era un bloque absolutamente consistente en el cual todo se podía probar o, se, o falsar, descubrió que había determinadas partes dentro de la matemática, dentro del lenguaje formal de las matemáticas, que no se podían ni probar ni falsar. Y eso naturalmente, vamos a decir así, que introdujo como una especie de cuña de incertidumbre dentro de un panorama que se creía perfecto, que además se suponía que era reflejo de nuestro universo, Y eso permitió también a que algunos eh, investigadores dijeran, ah, bueno, pues si hay alguna parte dentro de este lenguaje que es el que describe, o el que mejor describe el universo, que no se puede demostrar, que hay un principio de incertidumbre por ahí introducido, pues a lo mejor ese principio de incertidumbre también lo podemos aplicar a Dios. Y por lo tanto... Puede existir un dios que no esté sometido a la propia causalidad. Eso, lógicamente, se podría aceptar. Entonces, bueno, esto sería una variación de, de su pensamiento, de ese teorema de la incompletitud, pero luego, además, él hizo otro, que es el que han puesto en práctica estos investigadores de, de la Universidad de, de Viena y de la Universidad de Berlín, en Alemania, que era un teorema de dios Sobre Dios, pero que él solamente lo hizo en privado. En ningún momento lo hizo público. Es un, un teorema que solamente luego, eh, ya en los últimos años de su vida, justo cuando ya cree que iba a morir, eh, lo entregó a uno de sus alumnos. Y este alumno sí que lo publicó, pero lo publicó un poco, digamos, como anécdota. Realmente es un ejercicio intelectual. Es un ejercicio para, para ver hasta qué punto el lenguaje formal de la lógica puede llegar a, a plantear determinados conceptos manejando una serie de elementos en un tipo de lógica superior que serían combinar los teoremas, las definiciones y los axiomas. Realmente el teorema en sí mismo, como digo, parte simplemente de un supuesto que es crear la idea de Dios y a partir de ahí tiene una serie de desarrollos lógicos, pero que para que veis un poquito la validez que puede tener ha habido quien ha cogido a Pikachu, el de los Pokémon, ha cogido a Superman y ha sustituido el objeto Dios por este Pikachu o por este Superman, y el resultado es exactamente igual. Es decir, lógicamente es verdadero, pero no significa que empíricamente que en la realidad esté. ¿no? Y esa es un poco la gran diferencia, que no todo lo que es lógico eh, tiene una existencia ontológica en el universo. ¿no? Es un poco la gran, la gran diferencia, y eso es lo que no han entendido las agencias de información cuando han difundido la noticia como diciendo que efectivamente se había se había demostrado la existencia de Dios. ¿no? Ahora mismo le vamos a preguntar a Francis Román Vietor, al profesor de física de la Universidad de Málaga, que todos nuestros o estudiantes, lo conocen de la sección eureka que emitimos los por la noche sobre este tema, pero antes, no sé si querías apuntar algo, Lonezo Fernández. No, yo estaba escuchando muy atento, la verdad es que me sorprende muchísimo este tipo de estudios, ¿no? porque entiendo que le puede dedicar, aunque parte de este estudio haya sido hecho a nivel privado, pero... Pero parto de la idea de que, oye, que si hay poco dinero se puede emplear para mejores cosas, ¿no? Bueno. Pero, pero ese estudio, mmm, Juan José Sánchez ese estudio no viene ni, ni siquiera a acercarse a la posibilidad ¿sabes? de una eh, demostración empírica con una fórmula de que es necesaria la existencia de algo, de algo más para justificar el Bueno, pues el universo, fue necesaria la existencia de algo más hasta que se encontró el bosón de, de Higgs y ese algo más dentro del mundo de la física explicaba y justificaba muchas cosas. ¿Esta fórmula no es en sí mismo una especie de bosón de Higgs? No, esto yo digo que es, simplemente es un ejercicio intelectual. Eh, él mmm, lo que hace Gettel es coger una, una, un teorema que ya existía de San Anselmo, estamos hablando de un autor de, del siglo XI, siglo 12 y él lo que hace es, cambiar alguna de, de las premisas de las que parte de los axiomas de los que parte San Anselmo pero yo digo como un ejercicio de pura lógica y lo que hacen los, los autores es intentar eh, utilizar este teorema para comprobar si realmente el sistema informático que ellos hacen, que es un sistema informático que trata de ver si realmente se puede eh, aplicar a la lógica, pues es efectivo no, O sea que digamos que se han confundido Realmente la, la sustancia de la noticia sería este nuevo programa informático que está puesto al servicio de los matemáticos hidrológicos y que han utilizado para validarlo el teorema de Gödel. Más que realmente el teorema de Gödel se valida por sí mismo a partir del desarrollo lógico que hizo el propio Gödel. No hace falta que un sistema informático te lo valide, ¿no? Y esta noticia resulta verdaderamente fascinante y como está muy relacionado con el mundo de la ciencia, todo lo que se está diciendo, como no, tenemos que acudir a nuestro físico de cabecera, Francis Román Villatorre, profesor de física de la Universidad de Malagaya, nos estaba contando cosas fascinantes, pero es que esta también lo es. Francis, muy buenas. Sí, buenas noches, Bruno. Francis, ¿qué opinión te merece esta información y esta noticia? En principio, en la demostración de Gödel es un simple ejercicio de lógica modal, un tipo de lógica que su utilidad táctica está limitada al, al uso por parte de estudiantes de filosofía. Eh, ...Guedel hizo esta demostración en 1941... ...y en principio no tiene un interés eh, teológico o religioso... Eh, ...el nuevo trabajo lo que ha hecho ha sido demostrarla... ...mediante un software de demostración automática de teoremas... ...es decir, usando un, un ordenador... ...pero no ha aportado nuevos detalles, nuevos argumentos... ...a la demostración, solamente quizás se confirma... ...que ese software funciona correctamente... ...verificando este tipo de demostraciones... ...la demostración ontológica de Guedel... ...es una versión moderna de la de San Anselmo... ...pero sustituye... Su argumento de máximo, algo así como Dios es aquello de lo cual nada mayor puede concebirse, por un argumento de mínimo. Dios posee la esencia mínima de todas las cualidades positivas que existen. Sustituir el argumento de máximo por uno de mínimo y utilizar la lógica modal, una cosa que se llama el sistema S5, para demostrar que es necesario que Dios exista, luego Dios existe, es algo sutil y que realmente solamente tiene un interés para los matemáticos expertos en lógica y quizás para los filósofos. Se dice que hay determinados campos del mundo de la ciencia, los eh, más eh, fascinantes en esta ocasión, ¿no? porque hablamos de algunos matemáticos, que a veces se encuentran con la necesidad de que exista algo más que no son capaces de comprender para explicar las eh, fórmulas y el funcionamiento del, del universo ¿es esto cierto? ¿tiene algo que ver con, con este descubrimiento, con este avance, con este planteamiento? ¿o no tiene absolutamente nada, nada que ver y los que creían en Dios seguirán creyendo y los que no creían seguirán no creyendo? bueno yo creo que, que el, eh, lo que acabas de decir ¿no? Geddel era creyente pero no era practicante, no era religioso practicante Eh, Gödel lo que pasa es que era un experto en lógica, dominaba las técnicas de lógica modal y había pues, muchos libros de filosofía que discutían la demostración de San Anselmo. Entonces, eh, Gödel trató de mejorar esa demostración utilizando todo su conocimiento matemático de la, de la lógica modal. Pero realmente la demostración no puede hablar de lo que todo el mundo intuye que es Dios. Es una demostración abstracta que, digamos, mejora desde el punto de vista matemático una demostración previa y la formaliza de manera un poquito más rigurosa, pero nada más no es nada que vaya no, Geden no pretendía tratar de convencer a la gente de que Dios existe ¿no? sino que era más un trabajo de carácter matemático Francia Román Villatoro, muchas gracias por este pequeño apunte durante la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos. Un abrazo y hasta el próximo sábado. Venga, un abrazo, Bruno. Pues me parece a mí que vamos a tener que esperar para encontrar esa fórmula que demuestra la existencia de Dios. Porque yo, por mucho que lo intente y que os esté preguntando, a ver si demuestra algo de eso, pues no, no entréis por ahí, ¿eh? Es que esta no es la primera vez, muchísimo menos que se intenta demostrar a través de la ciencia la existencia de Dios. A mí me parece un, un esfuerzo conmovedor por parte de muchos científicos creyentes que a lo largo de la historia han intentado encontrar argumentos eh, de, en todas las ciencias para eh, pues, demostrar algo de lo que ellos están convencidos. ¿no? Recuerdo hace, hace no muchos años una noticia que a mí me pareció muy esperanzadora en su momento que venía de varios astrónomos que estaban trabajando en el mapa de, del espacio conocido y eh, que, que llegaban a la conclusión de que Eh, de la misma forma en que la expansión del universo eh, llevaba a la convicción lógica de que si todas las, las galaxias y, y las estrellas se están expandiendo en una dirección determinada, significa que en un momento estuvieron en el mismo lugar, eh, lo que da lugar a la teoría del Big Bang, de la gran explosión y demás. Bueno, pues ellos interpretaban el mapa del universo como un diseño inteligente, como si alguien inteligente hubiese colocado las piezas de ese puzzle en expansión, como si hubiese una inteligencia superior, ¿no? Pero claro, es una... el, el problema de intentar demostrar la existencia de Dios es que no existe una definición para eso que se quiere demostrar, porque Dios es un ente abstracto que dependiendo de nuestra tradición cultural y a veces de nuestros prejuicios, de qué, es una cosa o es otra. Y el fútbol juegue, ¿no? Si juega en el Bernabéu o si juega en el Camp Nou. Uno se llama Messi, otro otros llama Ronaldo. Mira, mira lo que dice Quijote Total, dice, Dios es un ordenador, dice y nosotros un virus informático. Pero de todas formas, ¿no tenéis la sensación vosotros de que, de que tanto Dios Dios y Ciencia son dos conceptos absolutamente antagónicos? Es que... Dale, no, no, pero yo qué yo pesado, no, yo eh, yo no que nada. no pueden serlo, no pueden serlo, claro, es, a no, ver no, si es una no, cuestión no. de nuestra ignorancia, nada más. Manuel, Manuel he dicho antagónicos. No, no, no, decir, no, no, para, para nada. dios Es decir, es que yo parto de la idea, sí, es que la ciencia, y mira, y aquí casi casi me voy a poner de, de parte tuya, y la ciencia... ¿en qué se basa? en certezas la figura de Dios ¿en qué se basa? en una cuestión de qué ya está, son conceptos antagónicos intentar mezclarlos, bueno sí, lo que tú dices es esa visión romántica ¿no? De, de, de un sector de la ciencia creyente que pretende demostrarlo matemáticamente pero pero, pero es pues, que es una el... cuestión de tiempo Lorenzo, nada más o sea, la gravitación universal la, la, no, no, no, ¿qué coño filosofía? es una cuestión de, de capacidad de conocer <risa> las cosas, o sea, nosotros a, hasta Newton no teníamos capacidad o, o no habíamos conseguido definir que era la gravitación o la expansión del universo o la rotación de, de los astros y eran temas que entraban en, en el campo de la filosofía y de las especulaciones y de las conjeturas y la tierra era plana pues porque tenía que ser plana porque el sol salía por la izquierda y se ponía por la derecha y tú no te movías pues lo lógico es que el sol es el que se movía eso era lógico en ese tiempo era lógico que si tú mirabas el horizonte y se acababa el mar pues era es que ahí se acababa el mundo y ahí se caía o sea esas eran cuestiones eran cosas lógicas en ese momento con el nivel de conocimientos que había en ese momento cada vez sabemos más más, porque el desarrollo científico el conocimiento científico es progresivo, y es una cosa que cada vez va más rápido, y, y dentro de unos años nuestros hijos y nuestros nietos van a tener una concepción del universo, y de la física, y del cerebro, de, de todas esas cosas que para nosotros hoy son misterios, que no, no podremos ni imaginarnos ahora lo que vamos a saber dentro de unos años. Sí, a claro, lo mejor ellos no saben, nada, al final, pero si pero existe o no existe Dios. Nada van a que ver con Dios, Manuel, nada van a tener que ver con Dios, se sabrá, se sabrá, seguramente sabrán mucho más que nosotros, pero eso no va a tener nada que ver con Claro, Dios. pero el problema es que es Dios, que es Dios. Jehová? ¿Es Alá? ¿Es Buda? ¿Es Maya? ¿qué, ¿De qué Dios estamos hablando? ¿O simplemente Dios, Dios es, es la bien, naturaleza? Bueno, y eso vamos a ver, que parece, me parece mentira que sea yo que lo defiende <risa> Bueno, después vamos a hablar, sobre todo lo que dice Manuela Hablado del cerebro, bueno, pues una investigación relacionada con el cerebro Y os formulamos la pregunta, vamos a tratar otra información antes Pero formulamos la pregunta para que veáis alguna respuesta Porque la pregunta es, eh, bueno, pues es dar más tomar, ¿eh? ¿Disfrutáis cuando alguien que conocéis sufre? Si esa persona no entra dentro de vuestro núcleo de, de amistades. ¿Os gusta el sufrimiento del ajeno? Después vamos a ver... Pues es muy sorprendente ¿eh? Lo que dice una investigación científica al respecto Pero antes, Lorenzo, hablamos Del hallazgo y del descubrimiento Para aquello, aquellos que no quieran soñar Bueno, pues esta información invita a soñar Porque se siguen descubriendo ciudades perdidas en América Claro que sí Además yo siempre digo lo mismo no eh, Quizás esta soberbia que caracteriza al hombre del primer mundo, aunque últimamente la verdad es que a base de palos y de crisis esa soberbia ha ido bajando de nivel, pero lo cierto es que todavía nuestro nuestro primer mundo pues tiene esa soberbia de pensar que ya está todo descubierto ¿no? y que prácticamente con esos ojos metálicos que, que atraviesan el, el cielo constantemente en cantidades ingentes, pues está todo conocido en este planeta no y no, no es así, hay que decir que este último lugar que se ha descubierto se descubre Sí, gracias a fotografía aérea, pero posteriormente hay que hacer lo que se hacía hace un siglo, hace dos y hace tres. Es decir, hay que ir a patita hasta los lugares porque es la única forma y sigue siendo la única forma. Y ojalá, y en este caso Dios o la ciencia, así lo quieran, que siga siendo la única forma de poder descubrir estos sitios. ¿no? Eh, hay que decir que para localizar el lugar donde se ha producido este alargo, pues tenemos que viajar hasta la cordillera de Mambay, que está, como decía al principio, al noreste de Paraguay, al oeste de Brasil. Es una de esas regiones en las que yo creo que cualquiera que tenga un mínimo un pequeño porcentaje de espíritu de aventura, de exploración, pues yo creo que una vez en la vida sería algo así como la meca, ¿no? A, a todos nos gustaría ir, porque hay que decir que en esta región del Mato Grosso eh, brasileño, aquí la tradición, pues lo que os comentaba al principio, dice que aquel que entra prácticamente no sale, ¿no? O bien porque el propio medio ambiente acaba con tu vida, o bien porque la leyenda no es tan leyenda como creemos y es más certeza, ¿no? En esta zona, para que os hagáis una idea, y además hace tiempo que no, que no lo nombramos, Es precisamente donde desaparece en el año 1926 pues el que es nuestro explorador de, de cabecera ¿no? el con el percy harrison Fawcett. hay que decir Que fue allí precisamente porque en esta misma zona donde ahora se han descubierto estos restos arqueológicos hay que decir que es donde ese documento 512 que se encuentra en la Biblioteca Nacional de, de Río de Janeiro pues mentaba la experiencia, lo que fue la exploración durante 10 años, a mediados del siglo 18 de un portugués llamado Francisco Raposo. Imaginad lo que son esas selvas absolutamente profundas inexploradas, allí no hay renovales, es una selva que jamás ha sido talada y pensar en pleno siglo 18 unos aguerridos por portugueses, pegarse 10 años de exploración. Es que el que haya ido allí sabe perfectamente que un mes las pasas canutas, con lo cual, 10 años, y aún así, pues bueno, tuvieron sus frutos, ¿no?, porque parece ser que encontraron esa ciudad a la que le pusieron el nombre de Zeta y que tiempo después... Iría en su búsqueda Percy Harrison Fawcett y, bueno, pues acabaría desapareciendo en el, en el, en el intento. ¿Por qué es importante la noticia de, de este descubrimiento? Bueno, pues porque hasta ahora y hasta hace muy poquito tiempo, prácticamente la historiografía oficial nos dice que en esta zona del planeta, en esta zona de la Amazonía, no ha habido eh, sociedades estructuradas o civilizaciones perfectamente estructuradas, ¿no? Simplemente porque el entorno no te, no te lo permite. Esto empezó a quebrarse cuando hace un par de años recordaréis, ya dimos la noticia de que en esta misma zona, concretamente en la región de Acre, habían sido descubiertos también desde el aire esos más de 280 geoglifos, muy similares En cierto modo, en cuanto a tamaño, a los de Nazca, en eran formaciones circulares, cuadradas, que estaban apareciendo conforme el hombre estaba devastando la Amazonía. Es decir, se estaba atalando el bosque, se estaba atalando la selva, y estaban apareciendo estos geoglifos que lo que indicaban es que exactamente pues los cronistas no tenían razón, e incluso los historiadores. Es decir, ahí podía haber haber habido ciudades perfectamente estructuradas, socialmente muy avanzadas. ¿no? Bueno, pues ahora Jackson Weaver, que es de la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Amambay, ha sido uno de los que ha estado sobrevolando esta zona, y ha descubierto lo que para él serían vestigios de un asentamiento humano con más de cinco milenios de antigüedad. Nos estamos remontando bastante tiempo, sobre todo porque estamos hablando de esta región del planeta, y concretamente de estas selvas, donde vuelvo a repetir, hasta hace muy poquito tiempo se pensaba que no había habido grandes comunidades establecidas, civilizaciones avanzadas. Bueno, pues hay que decir que en esta zona, décadas atrás, unos exploradores, parte de ellos españoles, De ...estos de, de los de antaño, pues ...encontraron unas pinturas rupestres muy extrañas... ...en uno de los abrigos de, de montaña... ...de los pocos que aparecen despo, desprovistos de vegetación... ...estas pinturas, a decir de Jackson Weaver... ...eran las evidencias más claras y fantásticas... ...esto fue lo que dijo él... ...de huellas de antiguos habitantes en la región... ...de hecho en las mismas... Eh, ...aparecían representaciones toscas... ...principalmente trazos... ...de lo que podría ser una básica interpretación... ...de los astros, de lo que era el cielo... ...que se veía en aquel tiempo... Hay que decir que bueno pues que estas pinturas no eran el argumento suficiente a decir de los arqueólogos para hablar de un asentamiento estable en el lugar. Solo hay que recordar pues otros lugares de los que ya hemos hablado ¿no? donde podemos encontrar representaciones de arte rupestre bastante curiosas como el cerro de Llamón muy cerca también en Perú donde únicamente podían entrar chamanes para llevar a cabo sus ritos y representarlos en estos cerros sagrados. Por lo tanto, allí no había una comunidad estable, sino que era el chamán el único que podía, podía entrar. Bueno, pues aquí parece ser que no estamos hablando de una única persona, no estamos hablando de chamanes, sino que gracias a la fotografía aérea, se descarta esta posibilidad, ya que se están descubriendo sitios arqueológicos absolutamente desconocidos. En este caso, estaríamos hablando de una superposición de grandes bloques de piedra, eso es lo que se ve desde el aire, que a primer vistazo la verdad es que son sorprendentes porque recuerdan tremendamente a uno de los conjuntos arqueológicos megalíticos más carismáticos de cuantos hay en el planeta y de los que hemos hablado hace muy poquito tiempo, no el de, el de Stonehenge. Incluso uno de los arqueólogos españoles que está... Estudiando a pie de terreno este, este nuevo descubrimiento, José Antonio Liceras ha asegurado que no podemos confirmar o negar eh, algo antes de investigar el contexto. Evidentemente la arqueología trabaja así, pero el hallazgo da mucha información. Él habla de que este hallazgo da mucha información y que casi se puede decir que estamos ante la aparición de una nueva ciudad perdida. Pero es que, vuelvo a repetir, y además lo que decías al principio, el concepto que has utilizado, Bruno, yo creo que es tremendamente acertado. no Este tipo de descubrimientos nos permiten soñar y quizás nos hacen un poquito más humildes. Brevemente, os voy a repasar solo en este año lo que se ha descubierto. Por ejemplo, hace unos días salió la noticia en una web académica, Live Science, donde se aseguraba que se había encontrado una ciudad perdida mencionada en los evangelios. Creo que además, Juanjo comentó algo en la, en la tertulia se trataría de Talmanuta que es el lugar al que Jesús se dirigió tras hacer el milagro de los panes y los peces y cuyas ruinas fueron halladas junto al mar de Galilea concretamente en el valle de Ginosar Y según el descubridor, el arqueólogo Ken Dark, la verdad es que para ser un tema religioso el hombre tiene un apellido que se las trae, es decir, es Ken Oscuro, pues <risa> pertenecen a la, a la ciudad de Dalmanuta, que sería del siglo I después de Cristo. Bueno, pues seis meses atrás también, y gracias a las nuevas tecnologías, en este caso los haces de un láser a, aerotransportado, se descubrió una ciudad medieval perdida en la selva de montaña de Camboya con más de 1.200 años. Hay que decir que este descubrimiento se divulgó por medio mundo dada la espectacularidad la espectacularidad en primer lugar de esta ciudad terrorista y sobre todo porque tras estudiar las paredes de alguno de los templos fue identificada con la ciudad de Magendrapabarta ¿y qué tenía de importante esta ciudad? bueno, pues que existía 350 años antes de que se fundara uno de los complejos arquitectónicos más importantes de Camboya y yo creo que del mundo entero ¿no? Angkor Wat bueno, pues También hace meses atrás, esta vez en plena zona maya mexicana se encontró la ciudad perdida de Chactun y fue bueno pues Iván Splash, el profesor de la Academia de las Artes y Ciencias de Roemeña, el descubridor de, de este lugar quien dio con la ciudad debajo de ese denso manto de vegetación que podemos encontrar en estas selvas de, de Centroamérica, determinando además que en su momento de esplendor estamos hablando de 750 después de Cristo, esta ciudad pudo haber albergado entre 30.000 y 40.000 habitantes. Una época en la que seguramente una ciudad como Madrid pues sería una especie de aldea. no Hay que decir además que al igual que, que otros sitios arqueológicos, este también fue descubierto a través de fotografías aéreas de alta resolución. Y por último recordar, también hablamos hace unos, un, un mes escaso en la tertulia, del descubrimiento de Ciudad Blanca, que sería algo así como el mito hondureño del Dorado y que gracias a la tecnología de detección aérea de luz y medidas de rangos fue detectada por un equipo de arqueólogos norteamericanos completamente sumida bajo esa profunda selva también hondureña al punto de que el propio presidente de Honduras, Porfirio Lobo, le dio una importancia tremenda y fue el mismo el que anunció el descubrimiento de lo que hasta ese momento se consideraba un mito. Ahora ya tenía una, una consistencia real. Por lo tanto, podemos ver que solo en este año estamos hablando, bueno, pues así a bote pronto, estamos hablando de cinco ciudades perdidas de un gran nivel que han sido descubiertas. Gracias, en parte, a, a que la tecnología ha avanzado, que los medios que tenemos ahora mismo también ayudan a, a ello, y eso entiendo que va a posibilitar que no dentro de, muy, de mucho tiempo pues se puedan descubrir, descubrir que mitos, como por ejemplo el que hemos hablado en más de una ocasión, el dorado, el paititi, pues seguramente dejen de ser un mito y se acaben descubriendo. Por cierto, Silvia, a propósito también del mundo de la arqueología, un hallazgo... Nos sitúa aquí, en Europa, nos sitúa cerca de los Alpes, un hallazgo que demuestra cómo hay lugares que han tenido una, pues, un poblamiento humano muy extendido a lo largo del tiempo. Bueno, que ese tipo de hallazgos también nos hace pensar que existen lugares en los cuales podemos encontrar muchos vestigios muy, muy antiguos, como es el caso. ¿no? Es que los humanos somos capaces de sobrevivir en cualquier sitio. Y de alguna manera eso es lo que han demostrado un equipo internacional dirigido por el arqueólogo Kevin Walsh de la Universidad de York en Reino Unido y por Florence Motsi del Centro Nacional Francés para la Investigación Científica. ...pues ellos han estado durante 14 años... ...trabajando en el Parque Nacional de Ecrin... ...situado como comentábamos en los Alpes franceses... ...han estado excavando la zona... ...y han sacado a la luz cercados y recintos... ...que se usaban para atener a los animales... ...para que no se escaparan... ...y también refugios y viviendas... ...para que la población se asentara allí... ...las conclusiones sobre la investigación son sorprendentes... ...porque han constatado evidencia humana remontándose... ...como decíamos a 8.000 años atrás... De tal modo que nuestros antepasados se mantuvieron en la zona realizando actividades durante la Edad de Bronce, la Edad del Hierro, la época imperial romana y también la medieval. Han ido evolucionando, eso sí, en su estilo de vida, pasando de ser cazadores a después, pues hacerse agricultores y también ganaderos por otro lado también han encontrado evidencias de campamentos de caza en la edad de piedra localizados a 2000 metros de altitud lo que demuestra la gran resistencia que decíamos que tenían nuestros antepasados y bueno pues que nos siguen sorprendiendo como antes conseguíamos vivir, sobrevivir y cómo nos adaptamos es que es, es alucinante y que poco a poco pues cada vez van surgiendo más cosas La pregunta que os hemos formulado anteriormente... ...están llegando muchas eh, respuestas a ese propósito. ¿Disfruta la gente con el mal ajeno? Bueno, se la puedo hacer directamente a la gente. ¿Disfrutáis con el mal ajeno? Y ya hay muchas eh, respuestas verdaderamente curiosas. Por ejemplo, Chipi dice... La verdad es que no disfruto. Da igual que sea amigo desconocido. El sufrimiento no es plato de gusto para nadie. Y Miguel Ángel dice... Pues no, la verdad es que no, aunque dependiendo de quién, ya me gustaría. Manuel, ¿quién de los dos se acerca a la respuesta correcta según el estudio científico al que vamos a hacer alusión? Un estudio científico incómodo, ¿eh? Y más incómodas son todavía las conclusiones. Porque nos de... desnuda y nos se sitúa un poquito en la, en la realidad, ¿no? Pues no lo sé, porque este tipo de estudios... Con el tiempo pueden ser confirmados o refutados, por, es lo bueno que tiene la ciencia, que, que, que las investigaciones y, y las hipótesis tienen que ser falseables, eso no ocurre con las creencias, ¿no? que no hay manera de demostrar si son falsas o no, pero es que las conclusiones, en la, fíjate en la, en la noticia que se publicaba esta semana en la prensa, eh, la última frase de la noticia que dice... Lo que demuestra, según los científicos, que el cerebro humano es malvado, vengativo y además no entiende de moral. Guau, wow, una conclusión un poco desalentadora. No, pero yo creo que no, porque si te das cuenta le echa la responsabilidad al cerebro humano, no a la conciencia. No me empieces... Vamos por partes. Vamos por par No, no, no. Ese matiz una pequeña excusa. Es, claro, ese no, no, matiz pero... es la clave. Claro, es que es eso es fascinante, fascinante. Porque... Pero vamos a es que dejar primero... biología, biología. No. no somos nosotros. Si es... Uy, qué interesante. Deja el, deja el caramelo para después que... desarrollarlo. Sí, sí, porque sí. dejar... eh, las noticias llegan en un minuto, así que vamos a dar el eh, titular... ...y dejamos a la gente que reflexione... ...nuestros oyentes ahí que piensen... ...porque la noticia y la pregunta y la información... Pff. ...y que no se vayan a dormir... ...que, que la cosa tiene, tiene miga... ...sí, sí, pues sí, se trata de un artículo... ...que se ha publicado en la revista científica... ...Frontends y que recoge un estudio... ...realizado con 19 voluntarios... ...a las que se sometió... ...una serie de lecturas cerebrales... ...mientras una serie de actores eran sometidos a todo tipo de torturas terroríficas para ¿Y? ver cómo reaccionaban ¿y disfrutaban con el sufrimiento ajeno? sí pero solo en el caso de aquel prójimo que no le cae especialmente bien por lo tanto sí se disfruta con el sufrimiento ajeno pero ahora hablamos sobre ese pero después de las noticias en Onda Cero las noticias de las 3 en la madrugada que llegan ya mismo nos ponemos al tanto de esa actualidad y de la información y después continuarán los otros vientos La rosa de los vientos, Onda Cero. La zona cero. Comenzamos el segundo tramo, la última hora de la rosa de los vientos, con esa información, esa noticia que os anticipábamos, Antes de las noticias, antes de las noticias de las tres de la madrugada en Onda Cero, bueno, ese recuerdo, porque fantástico ese anticipo, el próximo martes se publica el Premio Planeta, la obra ganadora, El cielo ha vuelto de Clara Sánchez, y el libro Finalista, el buen hijo de Ángeles González Sinde, y en la página web de Onda Cero, en www.ondacero.es, ahí tenéis eh, los eh, primeros capítulos de cada uno de estos eh, libros, eh, para que ya podáis... Eh, de gustarlos y que podáis disfrutarlos, ayer os hablábamos de este asunto y también en la sección dedicada a la rosa los vientos, y están los contenidos de ayer y dentro de muy poquitas horas también estarán los contenidos de esta madrugada entre ellos esa noticia, esa información ese experimento que ahora nos va a contar en qué ha consistido Manuel y que viene a demostrar que el ser humano puede llegar a disfrutar con el sufrimiento ajeno, si ese sufrimiento lo tienen personas que no entran dentro Pues de nuestro, ...que no son de nuestro lado. En realidad, muchos de estos... ...experimentos, muchas de las noticias... ...que comentamos aquí cada semana... ...relativas a publicaciones científicas... ...de experimentos científicos en el campo de la... ...de la neurociencia... ...lo único que hacen es venir a demostrar algo que... ...yo creo que en el fondo todos sabemos... ...porque son, son verdades, precisamente por ser verdades... ...son demostrables a través de la ciencia... ...pero son verdades de perogrullo, ¿no?... ...hasta cierto punto razonables... Si pensamos por un momento en alguien a quien odiemos... Uh -huh. Y cuántas claro, quizás, veces que, que le ha pasado algo relativamente malo, no muy malo, pero algo relativamente malo, ¿cuántas veces alguien ha dicho eso de que se joda? <risa> Bien empleado está. ¿Verdad que sí? Claro. Decir que odiemos quizás suena demasiado fuerte, pero sobre todo ahora que, que, que estando la situación como está, y que hay tantísimas personas que están en una situación... Eh, delicada por culpa de otras personas uh -huh. imaginar por un momento que esas personas responsables de tu desgracia pudiesen sufrir eso nos produciría algún tipo de gratificación emocional esto es lo que se plantearon no, pero los... fíjate con eso que has dicho si yo le doy la vuelta sí que me gustaría una persona que te por ejemplo que a lo mejor no te conoce en el caso que estamos hablando de las hipotecas y los desahucios pongamos un ejemplo Y por su culpa, esa persona lo está pasando fatal. Que le repercutiera a él esa parte de ese sufrimiento, eso sería fantástico. Porque claro. enseguida reaccionaría y diría, pues bueno, esto tengo que solucionarlo. Sí, pero yo me imagino que esas personas desahuciadas si pudiesen ver al responsable del banco que les ha desahuciado, no También. a los policías sí, ni a la sí, gente sí. judicial que va allí a, al el pobre a, a, a, a cumplir con su trabajo, sino al responsable real de su desgracia, de verse en la calle con sus hijos, si pudiese verlo sufriendo, También. pues seguramente algún gustirritín le daría, ¿no? diría uh, justicia divina. Bueno, pues esto es lo que se plantearon los, los científicos que han publicado en Frontiers este estudio, que consistió en coger a un universo de diecinueve sujetos, diecinueve voluntarios, que tenían que tener una característica en común, un poco maquiavélico el experimento, eh, plantea una un poco maquiavélica, porque esos diecinueve voluntarios seleccionados tenían que tener un origen judío en común para el experimento. A esos diecinueve sujetos se les... Eh, conectó a una serie de, de electrodos, de electroencefalógrafos, de escáner, bueno, de los aparatos para leer su cerebro, para leer las reacciones emocionales en su cerebro al eh, visionar una serie de películas que les iban a ser proyectadas. Y esas películas, esas filmaciones, recogían a dos grupos de actores. Uno de ese, de ese grupo eh, estaba caracterizado como personas normales, incluso simpáticas, afables... ...y el otro grupo estaba disfrazado, estaba caracterizado como neonazis. Entonces, estas 19 personas, esos 19 sujetos conectados a esos aparatos... ...visionaban en, la, en las filmaciones cómo ambos grupos... ...por un lado las personas amables y simpáticas... ...y por otro lado las personas ataviadas como neonazis... ...eran sometidas a todo tipo de perrerías... Y de torturas, ¿no? Les hacían todo tipo de cosas. Y entonces leían qué es lo que ocurría en su cerebro cuando visionaban esas imágenes. Y mientras, al visionar las imágenes de las torturas y las perrerías a las personas amables y simpáticas, pues no, no, no se producía ninguna sensación de, de raciones gratificantes en el cerebro, cuando eran los supuestos neonazis que precisamente por su, por su tradición judía considerarían responsables de, del holocausto y, y de todo ese tipo de cosas, las áreas del cerebro eh, destinadas a las gratificaciones y a la recompensa, el cuerpo estriado, eh, las áreas encargadas de la observación del dolor físico de la corteza insular, la corteza eh, cingulada anterior, la corteza somatosensorial, es decir, las partes del cerebro relacionadas con la gratificación demostraban una actividad que implicaba pues, que esos 19 voluntarios estaban disfrutando al ver cómo esos supuestos neonazis eran torturados y sufrían todo tipo de penurias. ¿no? La conclusión de los investigadores es que, eh, bueno, pues en un momento determinado, el cerebro humano puede sentir satisfacción y regocijo ante el mal y ante el daño de otras personas, pero cuando esas personas pues ya había una antipatía hacia los sujetos de estudio. Lo cual tiene unas implicaciones realmente interesantes. Sí, era lo que, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Hasta qué medida la, la biología nos disculpa en algunas cuestiones, porque realmente, bueno, eso son una serie de premisas que nosotros tenemos ahí en nuestro córtex, que nos predisponen a sentir placer en determinadas circunstancias, pero por encima de eso estaría la capacidad que nosotros tenemos o la educación que hayamos recibido para intentar parar eso, si eso es posible. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde está el problema. Por eso digo que hasta cierto punto, y es lo que, donde está el gran debate actualmente, eh, en qué parte dentro de nuestro cerebro se aloja la responsabilidad, que cada vez es más complicado definir. ¿no? Y tengo un caso que, bueno, lo, lo comentaba antes, lo leo muy rápidamente, es una nota que dejó un asesino en serie en el año 1966 y que reflejaría quizás un, un escenario un poco distinto y es la capacidad que nosotros tenemos a veces de generar dolor a los seres queridos y, sin embargo, no eh, empatizar en ese sentido por el dolor que estamos generando. ¿no? Esta es una carta que, que hace, como digo, un asesino en serie en el año 66. Es Whitman dice lo siguiente. Tras mucha reflexión he decidido asesinar a mi mujer, Cathy, esta noche. La quiero muchísimo y ella ha sido para mí tan buena esposa como cualquier hombre podría desear racionalmente no se me ocurre ninguna razón específica para hacerlo este hombre empezó a sentir una serie de, de voces o de, bueno, o de estado extraño de, sobre todo de pensamientos confusos que le llevaban a matar a la gente hasta tal punto es así que él decidió después de cometer esos asesinatos ...que su cerebro lo donara para la ciencia y que lo investigaran... ...y efectivamente le encontraron un tumor en el cerebro... Uh -huh. eh, ...y incluso dijo que a ver si, bueno, con lo que se podría hacer... ...y que además sería todos sus ahorros... ...para que se pudiera hacer una fundación de salud mental... ...porque entendía que él le estaba pasando algo... ...que no era dueño de sí mismo... ...y que, eh, por lo tanto, lo que estamos comentando... ...ahí era la biología la que se imponía su propia conciencia... ...y yo creo que, y hay algunos autores que defienden... ...que realmente el tema de la responsabilidad es una cuestión de tecnología en la medida en que vayamos conociendo más cómo funciona nuestro cerebro las áreas que están afectadas seremos capaces de delimitar mejor en qué momento tomamos decisiones por nosotros mismos si eso es posible porque al fin y al cabo no somos nada más que neuronas ¿no? algunos dirán que bueno que haya neuronas igual que que hay bueno que haya niños para echarle la culpa pues en esto sería más o menos lo mismo y, y entonces en el momento en que acabamos capaces de tirar tan fino seguramente pues tengamos una nueva idea de lo que es el hombre y la conciencia Alesia con Almadía Rosavientos en Twitter dice a propósito de esta información el hecho de que se detecte el sentimiento de venganza en el cerebro ...el no significa... ...que se vaya a hacer efectiva ni real. Bueno. Pero, bueno, es que son cosas distintas. Evidentemente, en este caso... ...esos 19 sujetos no tenían una parte activa... ...en esas torturas que ni siquiera eran reales. Eh, es cierto. Y es, y es verdad que en la mayoría de los casos... Antes de cometer un delito, antes de cometer un crimen, hay un periodo de fabulación de ese crimen. Lo mismo ocurre con el suicidio. ¿eh? Está, está demostrado que las personas que llegan a cometer el suicidio, en la mayoría de los casos, durante mucho tiempo anteriormente, han fantaseado con esa idea, la han recreado antes de, de los que son capaces, antes de llegar a, a llevarla a la práctica con los asesinos, ocurre exactamente igual prácticamente. Eh, El, sobre todo los asesinos en serie, pasan un periodo de calentamiento, digamos, fantaseando con la idea del crimen, también ocurre con los violadores, con los violadores en serie. El problema es que en casos como el de, el de este sujeto, los, los psicópatas, los asesinos en serie psicópatas, una de las características de, de su psicología es que no hay empatía, con, no, no hay sentimiento. Probablemente si ellos fuesen sometidos a este experimento, cuando viesen la, las imágenes de las torturas a unos y otros, ...simplemente no sentirían nada... Claro, porque no hay, decimos, no hay ni empatía no no matan por venganza pero no, no son no. son culpables hasta qué punto es decir estamos hablando de un trastorno biológico a un determinado nivel el problema es que hoy en día no, no es tenemos... un atenuante no se considera un atenuante la psicopatía y ¿eh? mucho menos un aximente no, pero él dice por el tumor en este claro, bueno por, en este caso por ejemplo que estaba comentando era un pero tumor tampoco, era pero algo... tampoco el tumor sí. sería un aximente no, no, no y además habría que ver si el tumor realmente tiene relación con la psicopatía bueno, que aquí no según hay, en el caso este que estamos comentando sí, porque al parecer lo dejaron en la amígdala y entonces se podía mm. ver que tenía que tenía ver con cuestión de las emociones, pero la cuestión lo es lo que defienden estos autores que es que, eh, claro, ahora mismo hay un montón de procesos nuestra mente nuestra conducta depende de la biología a menos que creamos en la idea de la separación mente-cerebro y una especie de ente fantasmal que es el que nos gobierna si, a, si pensamos que realmente dependemos de la, de la biología, toda nuestra conducta está de alguna manera predeterminada o condicionada por determinados eh, niveles o desequilibrios eh, neuronales, de neurotransistores, de, hormonales, algo. El problema es que ahora mismo no somos capaces de detectarlo. ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que plantean corregir determinadas conductas eh, planteando un escenario en el cual nosotros veamos, por ejemplo, en una pantalla de ordenador cómo funciona nuestro cerebro, qué áreas se iluminan cuando nosotros sentimos algo. Por ejemplo, en el experimento que tú estabas comentando, Manuel, a esos mismos individuos se les puede poner Eh, al mismo tiempo que observan la pantalla donde están viendo cómo los neonazis están, haciendo, están siendo sometidos a determinadas torturas viendo su propio cerebro y ver qué áreas se iluminan y tratar de condicionar mentalmente para que haya otras áreas que se iluminen de su propio cerebro es decir, es una manera de educar al cerebro para que trabaje de determinada manera viendo o sea visualizando realmente como si fuera un órgano o si fuera un músculo ¿no? Entonces, es un experimento que algunos están tratando de desarrollar y es una manera de, de hacer cierta terapia muy distinta a la que estamos acostumbrados que es la terapia de las palabras, ¿no? de los fármacos oh, exactamente la química es lo peor exacto aquí sería que nosotros aprendamos a educar nuestro cerebro y tenemos un referente ahora muy bueno que es todo esto de la neuroimagen que nos permite ver las áreas que se activan y las áreas que se activan ¿no? de todas luego... formas hablando de estudios cada vez hacen estudios que es que uno se queda un poco perplejo Uno de los últimos es a la hora de tomar decisiones. Entonces, por lo visto, también cogieron pues a, a dos grupos de gente. Entonces, lo que hicieron fue que les pusieron a pues, elegir una serie de... Era como para hacer un, un disco, unas carátulas, unos grupos. Entonces, eh, observaron que los que no se lavaban las manos, les costaba muchísimo decidirse. No sé si he elegido bien, si tengo que poner esto primero segundo. Y los que se lavaban las manos, lo hacían súper rápido. Y entonces a la conclusión que, se, que llegaron fue que los individuos que se lavaban las manos a la hora de tomar una decisión era lo mejor que podías hacer porque lo tenías súper claro. A mí lo que me encanta de estos estudios es imaginar lo, lo, lo, lo, lo mal que, o lo bien que se lo van a pasar los abogados defensores para intentar aplicar eh, todo este tipo de cosas eh, a sus claro. clientes no como atenuante y al final van, no van a existir los culpables todo va a ser es que es cosa un, de la biología un, y problema, hablándolo con el ya no va a haber problemas como la, lo de la doctrina parot hermano es que nada, es culpable no de, ley, los crímenes, no. las violaciones, ¿no? No, fue mi biología una de a va a ser en el derecho o sea, es en realidad, ese va el cómo funciona el, el cerebro más claramente y cuáles son los determinantes de nuestra conducta claro, el derecho salta mil pedazos porque todo lo que nosotros tenemos, sentimiento de culpa, condena, castigualidad ...y por añadidura hablaremos del pecado, es decir, si lo trasladamos al marco religioso y moral... Pues ocurrirá lo mismo Cuestiones como el pecado, ese tipo de cuestiones ¿no? Y sentimiento de culpa y redención También van a cambiar mucho Este mes en la revista Historia Vieria Vieja Hemos decidido hacer un análisis de muchos eh, piratas De algunos de los que atacaron los galeones españoles eh, Cargados de tesoro, cargados eh, de oro Se descubren cosas interesantes Como por ejemplo que muchos piratas En realidad estaban al servicio De enemigos del imperio español en este caso Así que no, no actuaban tan insolitarios No eran tan delincuentes, eh, solitarios como muchas ocasiones eh, se creía como se les acusaba en aquella época uno de los eh, más famosos, de los más conocidos, no de estos en concreto pero sí de los que más eh, se ha conocido y su nombre ha sido más popular a lo largo de la historia es Barba Negra ahora, algunos de los eh, restos vinculados a él, Lorenzo Fernández están siendo encontrados por los estudiosos y los historiadores pues algunos, unos cuantos, ¿eh? estamos hablando de, no de uno, de dos, sino de, de cientos miles, ahora te explico el porqué pero si os parece antes yo creo que, bueno, pues por dar unas pinceladas de la biografía de quién fue este pirata no que fue temido como pocos a lo largo del siglo 18, a pesar de que estuvo muy poquito tiempo, ¿no?, eh, surcando los mares y haciendo de las suyas, pero lo cierto es que es un auténtico mito, ¿no? Hay que decir, pues que antes de convertirse en un célebre filibustero, pues fue uno de los 40.000 soldados de la Royal Navy británica que se quedó absolutamente colgado cuando finalizó la guerra de sucesión española del año 1913, aunque ya antes pues había hecho sus conatos, ¿no?, de de pirata especialmente en el mar de las Antillas. Ah, por cierto, hay que decir que se llamaba Edgar ...aunque sobre este punto también hay quien polemiza bastante... ...porque hay quien dice que la pedido realmente era Truman... ...pero en fin, lo oficial es que este señor se llamaba Edgar Dick... ...y es entonces, bueno, pues cuando decidió en ese año 1713... ...cuando decidió aliarse con el gobernador de Carolina del Sur... ...para iniciar pues una carrera absolutamente delictiva... ...que yo creo que le ha acabado llevando al Olimpo de los mitos, ¿no? De él se decía incluso que era un hombre de apariencia terrible, de alto, estigado y con una barba negra que es quizás ese icono que ha pasado a, a la historia. Incluso, fijaros, decía, el me vais a permitir además aquí que lo que lo lea textualmente, porque en el libro Los Piratas, que yo ya recomiendo, aparte de, de, de Historia de Iberia Vieja, que está generando del artículo sobre los piratas, pues recomiendo también el libro de, de Los Piratas, de Douglas Boting, donde hace esta descripción de, de barba negra, Decía que antes de entrar en batalla se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero, eran largos palillos de arder lento, hechos de cuerda de cáñamo, mojado en salitre y agua de sal. El efecto, dice eh, Botting, resultaba aterrador. Su cara, con los ojos eh, feroces y el pelo embarañado de la barba, estaba enmarcada en humo y a sus presas les parecía pues tener realmente un demonio salido del infierno, ¿no? Su parecido con algún tipo de pirata demoníaco quedaba completado con una bandolera con tres pistolas cargadas y amartilladas para el disparo y por las pistolas, dagas y alfanges adicionales que portaba alrededor del cinturón, con lo cual, pues como podemos ver, la imagen que este hombre presentaba antes de entrar en pantalla ya de por sí, yo me imagino que combinaba a quienes se enfrentaban a él a pirando, ¿no? Bueno, pues hay que decir que su corta trayectoria como pirata finalizó el 22 de noviembre del año 1718, a manos de un ...teniente llamado Robert Maynard... ...que aprovechando que este hombre se encontraba de resaca... ...es decir, Barba, barba Negra estaba completamente borracho... ...pues le pegó un tiro y le cortó la cabeza antes de que éste se pudiera levantar parece ser que le pegó un empujo el hombre intentó levantarse y bueno le pegó un tiro y le cortó la cabeza de hecho además hay que decir que la cabeza la puso a la vista en el bauprés de su barco que no sé por lo que es el bauprés, pues es ese palo horizontal que sale de la parte de delante del barco para que todos pudieran ver pues que se había cargado literalmente a una leyenda de los mares no dicho lo cual pues ahora varios arqueólogos norteamericanos han logrado rescatar del fondo de las mismas aguas donde este hombre hizo de las suyas durante, por lo menos que sepamos, cinco años, es decir, las aguas de Carolina del Norte, cinco cañones del no menos legendario barco del pirata, el Queen Anne's Revenge. Por cierto, hay que decir que este barco era un mercante francés que anteriormente se llamaba Concorde y que capturó en 1717 y que él rebautizó como la venganza de la reinada. Bueno, pues para que os hagáis una idea del tamaño de estos cañones, Cuatro de ellos pesan aproximadamente 1.000 kilos. Hay uno de ellos que pesa 1.260, por lo que se han tenido que utilizar grúas especiales para sacarlos de las profundidades de la ensenada de Buford, donde se hundió este barco a comienzos del siglo 18 De hecho, el director de este proyecto arqueológico, el señor Billy Ray Morris, ha afirmado que piensan que es el más grande de los cuatro cañones, que el más grande de los cuatro cañones puede tener origen sueco, ya que hay otro similar único en su género, que se ha recuperado de este mismo tamaño y que había sido hecho en Suecia. Además, Ray Morris ha añadido que entre los restos hallados podría haber aros de cañón, balas de cañón y otros tesoros, lo que hablaría, en cierto modo, del tráfico de armas que ya habría en aquel tiempo al ser estas piezas de países distintos. Bueno, pues, como te decía, como os decía al principio, a día de hoy se han rescatado unas 280.000 piezas en el sitio del naufragio, aunque bueno pues Como os haréis a la idea, la más demativas son los citados cañones. Y una cosa más, hay que decir que el barco se hundió cinco meses antes de que Barba Negra fuera justiciado, por lo que pese al poquísimo tiempo que estuvo en sus manos, las eh, atrocidades que cometió este este pirata en aguas de Carolina del Norte y en el Mar del Caribe hicieron que pasara la historia... Pues según dice, decía el propio Botín, que muy rápido, ¿no? Casi tan rápido como dicen las crónicas que navegaba este barco. O sea que, bueno, pues tenemos aquí, pues eso, ¿no? Como, como de nuevo la, la leyenda, el mito, nos, nos vuelve al presente en la forma de estos restos que se están sacando de las aguas de Carolina del Sur. Los restos eh, los restos del naufragio, como decía la canción, bueno, pues en esta ocasión esos restos del naufragio nos traen las evidencias y los restos de Barba Negra, uno de los eh, piratas más legendarios... De la historia, desde luego. Bueno, hablando de leyendas, no sabemos si es leyenda o no, si es mito o no. Una creencia muy extendida. De hecho, en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, hay una palabra que utilizamos mucho cuando queremos decir y aludir a que a alguien pues, se le está yendo un poco la cabeza. ¿no? Este está lunático. ¿no? Y esto tiene que ver con la creencia de que la luna influye en la conducta humana hasta el punto de que nos puede volver locos. Recientes estudios han quitado mucho, mucho de este mito, han demostrado que muchos de estos mitos y de estas leyendas no son ciertas. Sin embargo, un nuevo estudio, Juan José Sánchez Oro, sí que viene a señalar la existencia de algún tipo de influencia de la luna sobre la conducta humana, cuando ya aparentemente la ciencia había descartado cualquiera, ¿no? Pues sí, además hemos estado viviendo mismo un eclipse, que no era lunar, pero bueno, eh, era solar, pero sí que eh, mediatizado por la, la Luna. Un, ¿Un extraño año? eclipse, sí, ¿eh? el de ¿no? hoy, ¿eh? Sí, una cosa muy, muy extraña, porque bueno... Y, y lo, lo interesante quizás es que yo creo que también este asunto de si la luna realmente nos transforma el carácter de alguna manera, no afecta nuestra psicología, era un capítulo yo creo que cerrado para la ciencia, porque es cierto que en los últimos años todos los estudios que iban saliendo a la luz a este respecto indicaban que efectivamente no había ninguna manera de justificar esa posibilidad. Y, y se decía cuando hay luna llena y más crímenes, falso. Eh, no, falso, no, no. pero había reacciones uh -huh. populares, por ejemplo, en algunas ciudades de, de Inglaterra eh, se ponían más m, policías de guardia, porque sí, sí, sí, esa sí, creencia, sí. también no. había... Asentadísimas, ¿Eh? hasta el punto de modificar los hechos y las, de las determinaciones humanas, ¿no? O en muchos hospitales, hasta la gente que trabaja en los hospitales Justo. dice, en los días de luna llena y más partos pues, no, no hay tú, ninguna tú, demostración tú tú díselo a las eso, comadronas si no sino... por, por ejemplo sí, pero bueno pero, incluso... pero las comadronas no son científicos Claro, pero caso, ya lo viven en sus carnes sí, que pero, tienen ah, más pero, actividad que pero los psiquiátricos también en los psiquiátricos, no tienen... también, sí, psiquiátricos sí, por ejemplo está los, completamente demostrado que no hay ninguna Las enfermeras vacío, ¿no? es cierto que claro ahí se produce lo que se llama también una especie de sesgo de, de confirmación claro, en el sentido claro. de que las enfermeras lo que hacen es que empiezan a notar más a los a los pacientes que están allí comportamientos extraños, empiezan a tomar más nota de ello y claro, el volumen de la información que generan es mayor que el habitualmente que el que se produce habitualmente, pero porque son ellas mismas las que deciden anotar más. Entonces, claro, claro. se genera una falsa percepción, ¿no? Lo, lo curioso es que todo esto estaba así asentado, incluso se habían hecho estudios he estado repasando algunos estudios con mascotas viendo si por ejemplo eh, en algunas clínicas veterinarias se, se recibían más mascotas que hubieran recibido algún tipo de, de mordedura entre ellas y cosas por el estilo entonces se justificaba efectivamente los días de luna llena había un mayor índice de presencia de, de mascotas heridas de animales heridos, pero se justificaba porque como hay luna llena exactamente claro. la gente pasea más tiempo, entonces uh -huh. al pasear más tiempo pues bueno, hay más riesgo de que te pasen cosas, de que las mascotas se muerdan. Sí, ¿no? Bueno, pues en principio digo, todo estaba muy bien explicado, pero llega este estudio, eh, un estudio reciente que se ha hecho en, en el verano, pero bueno, ahora ha salido a la luz y es lo que está generando debate. Es un estudio que ha hecho el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Basilea y el Instituto Tecnológico de Lausanne. Y bueno, lo que han hecho ha sido eh, un experimento que ellos mismos, en el resultado que, que han publicado, califican como que es la primera evidencia fiable de que el ritmo lunar puede alterar la estructura del sueño en los seres humanos cuando dicho sueño se mide bajo las condiciones altamente controladas de un protocolo de estudio dentro de un laboratorio circadiano y sin señales horarias. Ellos están entusiasmados, como veis un poco esto es literal sacado de, del estudio. Y lo que han hecho ha sido intentar ver si efectivamente eh, la luna llena altera nuestro sueño De una manera objetiva y subjetiva, entonces lo que han hecho ha sido eh, colocar una serie de sujetos experimentales en, unas, eh, en unos lugares de, en unos eh, laboratorios del sueño, les han colocado una serie de electroencefalógrafos, a la vez han estado midiendo la secreción de, de hormonas que podían provocar durante el sueño y finalmente también les han pasado un cuestionario. ...para ver si... Eh, ...para que ellos mismos valoraran... ...cuál era la calidad del sueño que habían tenido... ...conclusión de, de todo este estudio... ...pues que efectivamente... ...hay, según ellos... ...unos eh, cambios importantes... ...por ejemplo... Ellos consideran que hubo una disminución de un 30% de una actividad que se califica actividad delta en el electroencefalograma durante lo que es la fase del sueño no-REN, o sea que se produce una alteración bastante importante, yo digo un 30%. Consideran también que esas personas durante la luna llena tardaban 5 minutos más en conciliar el sueño y que además la duración total del sueño bajo la luna llena era menor, es decir, dormían 20 minutos menos. Con lo cual tenemos que alargar el programa con hay luna llena. Pues mira... <risa> sería una opción claro. y luego también a la hora de como digo ya esto serían percepciones objetivas estamos hablando simplemente de mediciones sobre, sobre aparatos eh, sobre datos que se obtienen a través de determinados aparatos ¿no? en estos sujetos que están monitorizados pero luego también lo que se ha hecho ha sido que ellos mismos valoraran a través de un cuestionario si dormían mejor o peor ¿no? y efectivamente también ahí ellos decían que dormían peor las la noches de luna llena ojo en ningún momento claro ni los sujetos experimentales ni siquiera los investigadores sabían que estaban valorando el tema de la luna llena es decir ellos se les pasaron una serie de cuestionarios se les hacía dormir, se controlaban además la postura en la que tenían que dormir para que todo el mundo durmiera de la misma manera, la misma ingesta de, de productos, eh, el mismo número de horas, se eh, repartían por hombres y mujeres en total eran 33 sujetos con distintas edades, en torno a dos grupos un grupo muy joven y un grupo ya más, más adulto y entonces en principio ya digo, eh, funcionaba el doble ciego ni los investigadores ni los sujetos experimentales sabían que lo que se estaba realmente evaluando era el tema de la luna llena, para ellos iban allá a dormir y luego a posteriori era cuando uh -huh. se hacía el, el contraste de información En claro... ¿Cuál es la queja que dicen algunos? Que de momento la muestra experimental es muy pequeña, solo 33 sujetos Pero el sistema es muy bueno Porque como decimos se está monitorizando perfectamente La actividad cerebral y ya no solamente es Como estos casos que estábamos comentando antes Que simplemente ver las incidencias que ocurren eh, Delitos eh, Como decimos, o sea, agresiones no Ese tipo de cosas que una manera Con la que hasta ahora se había estado evaluando El posible influjo de la luna llena sobre las personas Precisamente, bueno, Lorenzo Estábamos escuchando hace unos instantes Unos sonidos que venían muy raros a través de libro telefónico. No sé si telepáticamente nos estabas queriendo decir algo a propósito de esta información y de esta noticia. Pues la verdad es que no. no estaba ah. escuchando lo que estaba comentando Juanjo y la verdad es que si se han oído ruidos raros, pues no sé, será que la, la santa compañía está saliendo por ahí por la calle, me imagino, ya es la hora. Ah. Eh, bueno, pues la verdad es que os digo una cosa. Estaba pensando, y si me permitís volver a, a, a una noticia anterior brevemente, estaba pensando la pregunta que habías hecho tú, Bruno, hace, hace unos minutos, ¿no? Eh, Eso de disfrutar, de cierto modo, ¿no?, de, del sufrimiento de otros. Es que la pregunta se las trae y el estudio se las trae. ¿eh? Uh -huh. Yo me imagino que, que todos, como seres humanos, empatizamos con el dolor, con el sufrimiento y también con las alegrías, ¿no?, porque en definitiva... De nuestros por... semejantes y por eso empatizamos y ah, de quienes no, consideramos claro. nuestros semejantes y nuestros iguales y cuando no se considera así... Igual... Pues yo creo que la hecho. conclusión de, de, de todo esto es lo que tú has dicho, ¿no? Quizás es la frase que mejor lo define, es verdad. Es que ¿quién no ha dicho alguna vez eso de que le jodan? Claro. Sí. sí, es absolutamente Ajá. cierto. Y el que diga lo contrario, pues... ...pues miente como un bellaco o es de otra especie. Mira lo que dice Miguel Ángel, dice... ...si la Luna tiene fuerza como para subir las aguas... ...de los mares y los océanos... ...algo hará nuestro cuerpo que es 75% agua. Pues esa es una de las teorías que también... ...en su Exacto, momento tuvieron mucho éxito... ...y sí. está absolutamente descartada claro. porque no tiene... ...es cierto que, que estamos influidos, o sea que somos agua... ...pero es cierto que somos agua, entre comillas, estancada... Uh -huh. ...entonces estamos en... Eh, ...digamos que nuestro... nuestro ...estamos en un envase y por lo tanto no es lo mismo... ...que cuando que el influjo que tiene, aparte que por ejemplo... ...se ha calculado cuál es el impacto de la gravedad de la Luna... En, sobre el cuerpo, y dicen que es inferior, por ejemplo, al peso de un mosquito. Fíjate. O sea que... Juan José Sánchez Oro! un placer conocer contigo las cosas que estamos conociendo. Nos vamos a ver la luna, bueno, hoy no hay luna, pero nos vamos a ver. Un trocito. Por eso hay un eclipse de esos raros de sol. <risa> Manuel Cabrera, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, hasta el próximo sábado. Pues nada, me voy a buscar a la sonda compañía que me has dejado mosqueado con lo de los ruidos. <risa> hasta luego.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 ador Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y saludamos eh, porque va a comenzar una de las ferias más importantes eh, del sector de los eh, videojuegos, Madrid Games Week. ¿Has dicho videojuegos? Espera, porque a mí me recuerda un fragmento de la película 101 Dálmatas. Glenn Close, Cruella de Bill, le dice esto a Roger. ¿Y a qué te dedicas tú para poder mantener a Anita con tanto esplendor? Diseño videojuegos. ¿Videojuegos? ¿Me está tomando el pelo? Ah, no, y resulta que es muy... Y es eso? un negocio con futuro. ¿Esas cosas ruidosas con las que los niños juegan en sus televisiones? ¿Alguien las diseña? ¡Qué insensata forma de malgastar tu vida! <risa> <risa> bueno, pues sí. Videojuegos. Llega la Madrid Games Week. Se ha celebrado en Francia, en otros países. Bueno, es la primera que se celebra como tal. Madrid Games Week es... Eh... 4 días por delante Lo que nos esperan Jueves 7 de noviembre Hasta el domingo 10 Se va a celebrar en Madrid De ahí de Madrid Games Week En el IFEMA En el IFEMA concretamente Para que se lo digan aquí inculo, Que lo aprendan ¿no? Exacto Y podéis buscar la agenda completa Porque habrá concursos de cosplay Habrá una Tendrá lugar la Liga Nacional de Robótica Habrá carrera de coches sin conductor Luchas de robots combates de sumo, se enfrentarán ahí los robotitos empujándose uno al otro a ver si lo sacan del tatami también se va a explicar a los asistentes cómo pueden construir sus propios robots empleando piezas de hardware libre bueno, estos talleres, la Liga Nacional de Robótica se dará cita los días 9 y 10 de noviembre habrá conferencias también, por ejemplo el viernes 8 a las 5 de la tarde ¿qué peso económico y social tienen hoy los videojuegos? será una de las preguntas que se plantearán ¿Hacia dónde va el sector de los videojuegos? Y a las 7 menos cuarto hay otra charla, conferencia. Mujeres en la industria del videojuego. Interesante. Como os digo, desde el jueves 7, en principio para profesionales. Viernes 8, 9, sábado, domingo 10, Madrid Games Week. Un total de 23 empresas se darán cita. Con sus expositores en la feria Entre ellas Sony, Microsoft, Nintendo Activision, Electronic Arts En la Madrid eh, Games Week, por cierto Ya que hablaba ayer Raúl de Pokémon Bueno, pues se va a presentar El último fenómeno de venta, se va a hablar del Eh, ...Pokémon X, Pokémon Y... ...que en su primer fin de semana en el mercado... ...vendieron más de 4 millones de copias... ...en total, como os decimos... ...16.000 metros cuadrados... ...23 empresas... ...se podrá jugar a 150 juegos distintos... ...algunos de ellos no han salido aún en el mercado... ...y habrá en total 550 puestos de juegos... ...repartidos por esos 16.000 metros cuadrados... ...eso sí... ...todo ello por el módico precio de... ...9,50 euros... ...la entrada y el día... Ha sido un poco la polémica. Realmente tenemos que pagar, no tenemos que pagar, bueno, pues Como en bueno, cualquier feria de IFEMA, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algunas que son gratuitas, uh -huh. hay unas que son gratuitas, o puedes conseguir la entrada de alguna manera para entrar uh, de manera gratuita. Bueno, pero hay y... los, los días que son para profesionales uh -huh. que no son nada gratuitos, que los profesionales están empleando su trabajo y haciendo dinero sí, para sabe. otros, y luego están los días de, de pago. En uh -huh. algunas, cada feria tiene su... Sí, aquí te echas unas partiditas, uh -huh. que no está mal. Y pruebas videojuegos que aún no han salido. Bueno, no está mal. Bueno. Ahí está, la Madrid Games Week. Pues claro que que Hablando de videojuegos Hace poquito leíamos en Portal Tic eh, Que la industria La industria del videojuego podría sufrir una crisis similar A la de 1983 ¿Motivo? Pues saturación en el mercado En los años 80 el mercado de los videojuegos Se saturó debido a una enorme Proliferación de consolas Y de videojuegos en Tic, Y este estudio No era de PortalTix, sino que lo había publicado Digital River y eh, lo daba a conocer Games Industry. Bueno, los datos dicen que el 79% de los usuarios en la actualidad tiene una videoconsola y no solo eso, sino que quienes tienen consola tienen de media dos consolas y media, más de dos consolas Así que, ante esta proliferación de videoconsolas, de videojuegos, los consumidores podrían mostrarse reticentes a añadir más dispositivos a su salón, dice el estudio, que constata además cómo actualmente hay un mayor número de jugadores que nunca y que tienden hacia plataformas más versátiles, multifunción, que sirvan para hacer muchas cosas, por ejemplo el PC o dispositivos móviles. Por ejemplo, en 2008, el 42% de los jugadores de quienes jugaban a videojuegos Utilizaban principalmente la videoconsola La consola como plataforma para jugar El 42% El 37% optaba por el PC Y el 5% Los menos, los poquitos, preferían dispositivos móviles Había poquitos Bueno, no, ya había entonces Fijaos, la, la Game Boy Hace años bueno, Pero como tal, la Game Boy es una consola Dispositivo móvil Un smartphone En 2013 hay más smartphone, con lo cual ya se utiliza más esos dispositivos móviles. El 13% juega a los videojuegos con su teléfono móvil. El 36%, atención, lo hace con la consola. Y el 51% lo hace con el ordenador. Es decir, que la gente que utiliza la videoconsola ha caído mucho. Bueno, mucho, un poquito. Un 6%. Por tanto, en 2008 la gente utilizaba videoconsolas. En 2013 más los ordenadores. Tenemos ya los resultados de algunas de las grandes empresas del mundo de lo digital, los resultados del trimestre, los resultados económicos. Venga, tres grandes nombres. Facebook, que gana 312 millones de euros en el tercer trimestre, que no está nada mal. También era noticia esta semana porque la empresa de Mark Zuckerberg negociaba la posible compra de los canadienses BlackBerry que como sabéis, pues están de capa caída y bueno, pues intentándolo poner más o menos bonito para que alguien llegue y lo compre Google también era la noticia esta semana porque ponía a la venta su nuevo Nexus 5 nuevo terminal y actualizaba el sistema operativo KitKat en su versión 4.4 no disponible en todos los dispositivos con Android pero por supuesto sí el nuevo terminal Nexus 5 con novedades poquitas más de rendimiento y no tanto de funcionalidades y otro nombre, hablando de trimestre que cierra... Eh, ...pues Apple... ...que cierra con caída... ...primera caída en los beneficios... ...leíamos, beneficios anuales en 11 años... ...el cuarto trimestre... ...cayeron sus beneficios un 8,5%... ...con respecto al mismo trimestre del año 2012... ...ha sido noticia Apple también... ...porque reconocía esta semana... ...un número limitado de iPhone 5S... ...con problemas de batería... ...o bien cargaban más lento de lo normal... ...o la batería volaba literalmente desaparecía eso pasaba de, de 100 a 0 en 0, no obstante dice Apple que ya está o ha contactado con los usuarios afectados por este problema para poner a disposición de estos clientes un terminal de reemplazo como suele ocurrir cuando ha habido algún problema directamente no preguntan, te dan uno nuevo y retiran el defectuoso por cierto que hablábamos la semana pasada del nuevo sistema operativo, el 10 Como algún oyente nos ha dicho si sí, la X es el, la, la décima versión sistema operativo llamado Mavericks, bueno pues eh, Western Digital, que es una marca de discos duros ha mandado una notita a ciertos clientes, advirtiéndoles diciéndoles a los clientes bueno, dear value customers a los más importantes, debería hacerlo para todos que se han detectado ciertos problemas y es que al conectar estos discos duros de Western Digital al nuevo sistema operativo Mavericks de Apple, pues los datos volaban, se borraban del disco duro, con lo cual están recomendando no utilizar su software, de momento no actualizar a Mavericks y si actualizas a Mavericks pues aguantarte un poquitito que, estén, que, que hayan encontrado la solución para poder hacer copias de seguridad en nuestros discos duros Western Digital junto al sistema operativo Mavericks. Y hablando de seguridad en aviones Exacto, desde hace 10 o 15 años Aproximadamente nos eh, dan la tabarra Cada vez que nos subimos a un avión Apaguen sus dispositivos móviles Es decir, cualquier cosa, el ordenador portátil Que encima hay que enseñarlo en el túnel de seguridad Como si fuera a esconder una, una bomba uh -huh. Después hay que apagar los teléfonos móviles Aunque tengan un modo avión Nunca se sabe uh -huh. esto, esto, ¿cuál, ¿Cuál de las dos opciones tenemos que escoger? Bueno, pues parece que se van a relajar O eso dicen algunos Que uh -huh. se van a relajar las eh, normas de seguridad relacionadas con esos dispositivos móviles. Tenemos la noticia publicada en Tecnoexplora, podéis buscarlo en la web de Antena 3 y encontraréis ese titular que los pasajeros de vuelos internos internos en Estados Unidos van a poder hacer uso del teléfono móvil durante todo el vuelo, incluso durante el despegue y el aterrizaje. Cuidado, con limitaciones en modo avión, es decir, no se va a permitir llamar por teléfono en el momento del despegue o el aterrizaje, pero perfectamente puedes tener tu dispositivo conectado encendido ¿para qué? pues para leer un libro electrónico para ver películas escuchar Spotify eh, bueno para lo que queráis ahora que tiene incluso el, el avión tiene servicio wifi tiene, te puedes conectar a la red wifi pues también vas a poder utilizarlo mientras no lo utilices ya pues utilizando la red 3G de antenas eh, en tierra en cualquier caso eh, como os decimos pues ya podéis utilizar el teléfono móvil o también el ebook el libro electrónico en principio está previsto que ya Pues levantado el veto Pues las compañías aéreas Poco a poco Vayan permitiendo Hacer ese uso Pero a finales de 2013 Ya en 2014 Pues se permitirá Y se regularizará Se verá como una cosa normal Como decimos En vuelos internos En Estados Unidos Y esperemos que Luego ya Como suele ocurrir Con estas cosas Primero en Estados Unidos Y al final llegará aquí Al viejo continente Que dicen ellos La noticia Y podamos Incluso pues ¿Por qué no? Hablando de videojuegos Jugar a, a videojuegos Sí a videojuegos. ¿Qué opinas? potencia de gráficos, razonablemente entretenido argumento, el perro está bien concebido y los ambientes son atractivos. Pero no me interesa un juego en el que un perrero regordete sea el malo. Ni a las chicas les gustaría este juego. Lo siento, amigo. Ya, pero espera, espera, herbert espera. ¿Y si le pongo un villano mejor? ¿Alguien a quien realmente pudieras odiar? No es el odio lo que importa, sino el deseo de aniquilar tremenda la frase también un cortecito ya que hemos comenzado con Ciento en Dálmatas pues con él concluimos en la película es un chaval es un genio videojuego que coge si es bueno triunfa en el mercado Martín Espósito muchas gracias la semana que viene mucho más La Rosa de los Vientos en Onda Cero esta sección tiene nombre de una de las novelas que son desde luego una de las más importantes distopías de la historia de la humanidad y de la historia de la literatura las realidades más siniestras sobre el futuro se hacen reales y se convierten en factibles en un mundo feliz pues bien, así se llama esta sección que hoy más que nunca va de literatura y de distopías un mundo feliz <risa> En el fondo de la cueva había un grupo de hombres encadenados, eran prisioneros, se encontraban al final de la cavidad, atados, mirando siempre en la misma dirección, todo lo que veían era la realidad, no había otra, no se les proyectaba otra, sus cabezas estaban orientadas hacia una de las paredes en donde veían a su mundo lo que creían que era el mundo, no podían girarse ni mirar a otro lado. ...en la caverna entraba algo de luz... ...era la que proyectaba una hoguera... ...por delante pasaban hombres con objetos... ...y el reflejo que proyectaban en las paredes de la cueva... ...era lo único que veían... ...eran sombras, reflejos... ...pero era todo lo que veían... ...era la verdad... ...uno de los prisioneros fue invitado a salir al exterior... ...atravesaría la cueva... ...subiría por la escarpada cuesta... ...saldría al exterior... ...vería cómo eran los objetos... ...cuya sombra se proyectaba en la gruta... ...vería la realidad... ...vería como esa realidad... ...no era exactamente... ...como la veía desde el fondo de la caverna... ...y después retornaría... ...retornaría al interior de la gruta... ...volvería con el resto de prisioneros... ...y les haría ver la verdad... ...ver cómo eran las cosas que estaba sintiendo... ...y les haría ver que lo que sentían... ...era sólo eso, sentimiento... ...pero que detrás había una realidad distinta... ...una realidad que había visto... ...gracias al uso de la razón... Y así volvió junto a los otros prisioneros, se burlaron de él, ninguno le creyó, pese a que intentó liberarlos de sus cadenas para que contemplaran la verdad de las cosas, pensaron que se había vuelto loco, que la luz del sol le había cegado, que había perdido el sentido común... El mito incluso presenta el hecho de que los hombres encadenados y que sólo veían un reflejo distorsionado de la realidad pretendían matar al compañero que se había liberado de las cadenas y que había visto cómo eran en realidad las cosas. Este relato no es otro más que el mito de la caverna de Platón que relata en su obra República, es el más importante jamás escrito, perdura hasta hoy perdura quizá porque sabemos que narra cómo son las cosas y cómo muchas veces elegimos ser los prisioneros, elegimos seguir atados y amordazados ante la posibilidad de que sepamos qué ocurre en verdad, qué hay detrás de las cosas. Acaba de publicarse en España un libro que viene avalado por un gran éxito de crítica y público. El libro se titula Espejismo. El autor es Hugh Howey. Primero alcanzó un enorme éxito a través de internet, rompió así un mito, el mito de que las obras que nacen y crecen en la red solo alcanzan un pequeño recorrido. El suyo, sin embargo, fue grande. Después todas las editoriales en del mundo se lanzaron a por él y las grandes productoras de cine, uno de los directores más laureados del El planeta, Ridley Scott, se ha fijado en él y va a hacer una película a propósito de su relato, en un relato que todos los analistas califican de distopía, una distopía que sitúa un mundo futuro que se forja como se forja, porque los hombres vivieron en esas sombras y porque decidieron meterse en la caverna una caverna que se hizo real cuando el planeta ya era inhabitable así, todos los habitantes se metieron en un silo, en un silo, bajo tierra cuando vino a España no perdimos un segundo y decidimos conversar con él había sido marino, había recorrido el mundo había sido librero, lo conocía todo sobre esas otras distopías sobre Josh Orwell y su obra 1984 sobre su gran hermano sobre Aldux Huxley y su mundo feliz, obras que en realidad no hacen sino presentar con alegorías situadas en el futuro, mitos como el de la caverna de Platón sí, yeah, absolutamente uh, la analogía de la caverna de Platón uh... Absolutamente, la analogía de Platón de la caverna fue una una gran fuente de inspiración para mm -hmm. esta historia. The, Solo podemos ver las sombras ourselves. del mundo, no podemos verlo todo nosotros mismos. To and, and, uh, para nosotros el reto es el poder salir y viajar y verlo con nuestros propios ojos. I don't think we'll ever um no No creo que nunca lleguemos a la verdad absoluta, pero podemos aproximarnos y cuanto más nos acerquemos, mejor. Hugh Howey habla pausado, es tranquilo, irradia seguridad, e irradia ganas en demostrar al mundo lo que siente tras recorrer el planeta entero, tras visitar aquellos lugares sobre los que solo sabía gracias a la televisión y los medios de comunicación, lugares sobre los que tenía una imagen que finalmente no se correspondió a la realidad visitó América del Sur, el Caribe, África, Asia. En algunos sitios la situación era dura, pero la alegría de las gentes hay que se encontró y la situación de esos países le llevó a la conclusión de que todo lo que sabía hasta que estuvo ahí venía dictada por una pantalla, una ventana al mundo que mostraba solo una parte de ese mundo. Es por ello que en su libro, en Espejismo, se hizo esta composición de lugar. La humanidad ya no puede vivir sobre la superficie. El aire está viciado. La contaminación ha llegado a un punto que es incompatible con la vida humana. Así, los hombres construyeron un silo, un mundo bajo tierra. Una Tierra B, una realidad en bajo tierra, desde la cual solo se veía el mundo exterior mediante una ventana, un orificio que está en la parte superior del silo. Algo parecido a una claraboya que es, cualquier cosa menos clara. En el silo hay 10 niveles, hay entre ellos una estratificación muy cerrada. Los que están arriba mandan sobre los que están abajo, gobiernan quienes están más cerca de la superficie y son gobernados los que están más lejos de la luz. Para mí, el silo representa todo el mundo entero en el que vivimos. Lo, lo que es inhospitable es todo el mundo que nos rodea, es el universo entero. De manera que solo tenemos esta pelotita en, dentro de la que vivimos. Y eso es lo que el silo sí representa. Our tenemos que tener mucho cuidado con nuestros recursos. So we have to treat each other well, tenemos que they... tratarnos muy bien los unos a los otros. Porque somos lo que tenemos tenemos Yeah, it's a, a layout that um, represents class. Sí, es una you have the que upper class, and the middle class, and the lower class. Media, and I've worked in a lot of different industries, and I think we, as a society, need to value all the classes and what they contribute. Una un valor. Some of the happiest I've been in my life is working on... Um, um, De, de lo más feliz que ha sido en mi vida Ha sido cuando yo trabajaba en la construcción and, uh, Esta es la gente que operate. construye el mundo y hacen que opere and I don't think we that Y yo no creo que celebremos esto lo suficiente Y es que ese silo, ese silo del que nos habla Hugh Hoy Es una alegoría del mundo y lo representa tal como lo representaba el mito de Platón. Mi afuera ocurren cosas a que no imaginan los esclavos, hay que solo saben de lo que pasa allí cuando alguien es condenado para limpiar la ventana que mira al mundo, un mundo que los condenados cuando tienen que salir se quedan allí porque mueren en el intento, no pueden informar a los que están dentro para alegrarse la vida y es que los poderosos siempre sea el futuro que sea, pase lo que pase siempre intentarán lo mismo fabricar leyes que nos den la sensación de que vivimos en libertad y justicia pero que no es tal sino un intento por mantener el status quo por mantener las cosas tal como están estáticas el gobierno de este libro está reprimiendo a la gente ya ellos siguen en el mundo en el que viven. The pues si y intentan derrocar al gobierno, las consecuencias podrían ponerlos en el OTP que es mucho de lo que estoy diciendo en, en las revoluciones de hoy en día. Eh, el derramamiento de un dictador y el resultado siendo peor de lo que había antes el reto es eh, descubrir la verdad sin hacer que el mundo se vuelva más peligroso bueno en este libro no te das cuenta de lo que está pasando fuera del cielo pero en el mundo en el que vivimos estas reglas desde luego existen y desde que he escrito este libro escuchado hablar mucho sobre por ejemplo el proyecto de la NSA en Estados Unidos donde él El gobierno está eh, recogiendo And recopilando datos privados de la gente. Like fiction, y es, Korea, es horripilante el, el, el, el, lo, lo, lo verdadero, lo verdadero lo que puede ser esto en ciertos sitios. Porque si, por ejemplo, miras el efecto de, de Corea, hay cosas que están realmente pasando en el gobierno allí. Y es que vivimos en un mundo que era como aquella caverna. Quienes ahí quieren contar la verdad son peligrosos y serán eliminados entrarán en una deriva en la que solo les gobernará el miedo de quienes están asentados en sus precipicios pero esos son unos precipicios a los que no se asoman a los que no quieren asomarse a los que impiden asomarse allá de quienes quieran hacerlo allá de quienes se tengan el valor para volverse desde el filo para contar qué ven trae el viento en la cara También lo dijo José Saramago autor de una novela titulada La caverna no era sino una puesta al día de ese mismo mito o un mundo en el cual la fuerza del presunto desarrollo estaba acabando con la vida humana era auténtico sentido de la palabra con mayúscula pero por voluntad propia intenta respirar Y es que estamos rendidos, nos han rendidos hay una colaboración, los unos no pueden sin nosotros por eso en el mito de Platón los prisioneros deciden acabar con quien se ha encontrado, un camino hacia la verdad. Todos estamos ciegos, decía Saramago, todos estamos ciegos y todos somos ciegos, pero es que podemos ver. Somos ciegos que solo pueden ver. Ahora parece esta nueva distopía de Hugh Howell. Invita a eso, invita a ver. Pero eso sí, ya lo habéis escuchado, es un optimista, cree en el hombre y cree que si todos iniciamos un cambio, podemos llegar a transformar el mundo. I'm an optimist, Yo soy un optimista. I, I the the Pero para mí el mundo mejora porque nosotros luchamos por hacerlo mejor. El desafío es ser optimista De forma que of the we've made, los retos que nos suponen que nos suponen el estar agradecidos del, del mundo que hemos construido eh, nos hace querer luchar para tener un mañana mejor la misma Un mundo feliz, llegamos al final de este programa Al final del programa del domingo, madrugada de lunes Volveremos el próximo sábado, pero antes de que sean las cuatro de la madrugada en Onda Cero, os contamos alguna cosita más. Por ejemplo, el concurso que tuvimos ayer, tuvimos el programa tan apretado que al final no tuvimos ni siquiera unos segundos para decir quién ganó ese concurso respecto al personaje oculto. ¿Habrán dormido los participantes? A los que, por supuesto, les damos las gracias por participar cada noche del sábado en el concurso el personaje oculto. Bueno, pues el ganador de la noche de ayer fue... Ángel Gabay de Twitter así que nada enhorabuena ya sabes envíanos la dirección a rosa.vientos arroba ondacero.es lo dicho nosotros eh, la rosa de los vientos se vuelve el próximo sábado a la una y media de la madrugada os dejamos en la sintonía de Onda Cero Carlos Rodríguez nos cuenta ahora todas las noticias lo que está pasando en España lo que está pasando en el mundo y luego llega con no son horas José Luis Salas eh, ganador de de la Antena de Oro él, todo su equipo y el programa No Son Horas, es el flamante ganador de uno de los premios más extraordinarios, fantásticos y laureados de la historia de la radio española, la Antena de Oro que ha ganado José Luis Salazar con No Son Horas y ya lo dijimos ayer y lo volvemos a decir hoy las felicidades y las felicitaciones de parte de todo el equipo un abrazo buena semana